Soy José Antonio García El ciudadano García Yo soy Sergio Martín Bueno, éramos los de esto, me suena... Bueno, vamos a poner un poco el tono, ¿no? Sí. Bueno, éramos los de esto, me suena... De esto y desde suena. hoy somos los de Espacio en Blanco... Espacio en Blanco... Con el miedo que nos da nosotros... Que se escucha esta sintonía... Por cierto, que hay que cortarla un poco larga, larga... Larga, larga... larga. Bueno, que se escucha esta sintonía y giñarnos vivos, Pero ¿eh? O sea, nos ha dicho la dirección que dejamos esto, me suena... Y que nos vamos a encargar a partir de ahora del miedo... Orden directa del Benigno Moreno, de siempre... Sí, de Benigno Moreno y de Santiago, el director... El, el, el, el de los pelos, sí... ¿eh? Han el nombre al final lo hemos podido cambiar. No, nada, nada, no me han dejado. He intentado llamarlo espacio García, claro, por darle... Bien, claro. Después también he pensado, esto me blanco. ¿Esto me blanco me gusta más? <risa> ¿me... Esto, esto, me... Esto, me... Mm. esto me... Bueno, pero nada, dicen nada. los jefes que no toquemos mala ¿ah? Bueno, bueno. Vale, déjalo. Eh, venga, Alcurro, vamos a demostrar sí. a García que somos unos profesionales. venga. Se van a ir ustedes, pero que por las patas, porque tenemos no una ristra de psicofonía Buah. que ya quisiera Buah. el mismísimo Miguel Blanco En este. persona. La primera. Y esa portadora era de es decir, de la radio. Bien, eh, en un momento dado, eh, bueno, yo estaba ya cansado, iba a par ya porque tenía un dolor de cabeza con tanto ruido, era tremendo, ¿no? Y en ese momento eh, aparece, eh, bueno, yo pregunto, eh, ¿por qué no recibo hoy nada, no? Porque y aparece una voz que dice hoy no hay radio, poco trabajo el sonido es diferente a, a las otras vamos a escuchar a nuestros oyentes y ya lo tenemos preparado ahí vamos el sonido de la radio el sonido curiosa la voz, ¿eh? Es muy curiosa. Muy curiosa. Aquí no hay radio, poco voz. trabajo. Sí. Me cago en la psicofonía si vamos aquí desde por la mañana. Desde la ayer. Quítame a Miguel Blanco. El... Claro, bueno, que, ya, pues, que ya no suyo. Ya, la teníamos bueno. hecho, pero claro. Ah. Bueno, ponme la de Belmedo en estado de las caras. Venga, Venga va. va. ¿Qué es lo que necesitaban esas caras para salir fuerte, no? Una voz nos responde concretamente a esa pregunta. Hacer un pozo. Lo escuchamos. ha dicho, hace dicho hacer un pozo? ha dicho hacer un pozo? Claramente ha dicho claramente? Bueno, ha dicho hacer un pozo Siguiente Es la más clara de todo mi archivo Un aparato de radio Sin sintonizador Yo hice una pregunta muy concreta ¿Puedo veros? Con total claridad Me dice acércate Vamos a escucharla, atentos ¡Apérdete! Curiosa, Pedro, ¿eh? Es, para mí, impresionante. Cada vez que lo oigo... Y además suena... A mí lo que me suena que me da mal rollo. A mí me suena que... Claro, primero... La psicofonía estaba... Y hace un pozo la jodida psicofonía. Y luego llaman a la banda... Para que triega el pozo. Como están ahí en el intermedio, pues tienen mucho tiempo. Les da por pensar hacer cosas de estas. La última. Construir un aparato con una serie de osciladores, aparece una voz que dice... no no, no subas tanto, pero atención, fijaos cómo justo cuando empieza la modulación y termina, se produce una ruptura del espacio, ¿no?, De, del espacio sonoro. Fijémonos cómo entra y cómo sale. No, no, no subas tanto. Eh que decirle, Sergio, hay que decirle al experto sí. que no haga más mayonesa mientras se está cogiendo es que graba, el salido de la Es que grabar psicofonías y hacer claro. mayonesa a no se puede. Este, este programa tiene que no variar ahora, ¿eh? ¡Ah, no. no, no. hacer... <risa> <risa> qué tal! ¡Hacaba la policía! ¡Hacaba ¿Qué haces ¿Pero qué pasa? ¿Qué, ¿qué, haces? ¿Qué haces aquí? No, hombre, no. Oye, Que nos ha dicho la dirección Porque que fue fue hicieramos el programa. ¿Qué haces De verdad, ¿cómo te pones por nada? Os voy a poner una vela vais a ir por las patas abajo. Que no, que no, Miguel. No te pongas así. ¿ no. Buena, Así, por la buena Por la buena, fuera No vamos, Sergio no... no, no, no vamos No, no, es venga, hombre, que, que ya le he cogiendo gusto y almidado A mí también me da a, mucha risa. A, a mí me hace gracia no, a Vuestro programa, esto me suena Ni esto me suena ni Cómo ni... te toman los 28 de diciembre, de verdad no, no, no, ya te ha puesto negro, blanco Espacio en blanco La puerta hacia nuevas dimensiones. Hola, buenas noches. Después de este pequeño incidente del ciudadano García y su compañero del programa Esto nos suena, recuerden que es la noche de Todos los Santos, de los Santos Inocentes y nos querían coger el programa. Comenzamos, la bienvenida para todos a este especial Espacio en Blanco, un programa que viene cargado de temas. Este es el avance. La emisión de hoy viene cargada de misterios y de respuestas. Comenzaremos hablándoles de los nazis y algunos de sus secretos. Será un tema sorprendente que les rogamos que no se pierdan. Nuestro primer invitado, Felipe Botalla, nos sorprenderá con datos históricos rigurosos que prueban que los nazis tenían una tecnología muy desarrollada. Les aconsejamos que no se lo pierdan. Y en la segunda hora les contaremos leyendas, pero unas leyendas muy especiales. Esas que se han llamado leyendas urbanas. Alberto Granados nos hablará de ellas y también de lo que hay de cierto en esos relatos que circulan de boca en boca. Y un poco más tarde les presentaremos algunas pruebas de que no estamos solos en el planeta. Esa es nuestra oferta para hoy... ...dos horas únicas que deseamos que disfruten en nuestra compañía. Ahí están los temas de hoy... y ...hace tiempo que buscábamos a alguien que nos diera datos... ...de esta parte de la historia que nos interesa es también por sus comunicaciones uno de sus temas favoritos por eso esta noche traemos en el primer tema del espacio en blanco a todo un experto Felipe Botalla escritor e investigador que nos va a dar respuestas de este tiempo apasionante no se lo pierdan En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los militares aliados, desde los pilotos de los bombarderos que diariamente arrasaban ciudades, nudos de comunicaciones y centros de producción alemanes, hasta los simples soldados de infantería, contemplaron con sorpresa cómo el armamento que empleaba el enemigo era cada vez más extraño y sofisticado. Era tan avanzado que se llegó a crear un mito. La existencia en la Alemania del año 1945... ...de armas maravillosas que a punto estuvieron de cambiar el resultado de la contienda. Lo curioso de esta creencia es que en gran parte es verdad. Acciones ocasionales, espectaculares, llevadas a cabo por militares alemanes con sus nuevas armas como la espectacular destrucción del puente de remagen sobre el Rhin, o la destrucción en Normandía de 25 carros de combate británicos en un solo día por un solitario carro Tiger, alimentaron aún más la convicción de que si la guerra no acababa pronto, los aliados podían encontrarse con un gran problema. Hoy en día se sigue investigando cómo fue posible que Alemania... ...aún a pesar de ser una de las naciones más avanzadas del mundo... ...pudiera desarrollar en tan poco tiempo máquinas tan asombrosas. Lo cierto es que aunque la propaganda oficial aliada... ...intentara convencer a principios de los años 40... ...de la mente cuadrada de los alemanes... ...y de su incapacidad para tener ideas originales... ...que pudieran aportar nada nuevo al campo del armamento avanzado el conjunto de creaciones fue sencillamente alucinante incluía desde rayos sónicos para derribar casas hasta platillos volantes desde fusiles que lanzaban balas que doblaban esquinas hasta cañones cargados con proyectiles de aire Se trataba de proyectos secretos que iban más allá de lo que una mente pudiera imaginar. Nuestro próximo invitado nos trae información única que nos desvela alguno de estos proyectos. Algo apasionante. Nos hemos llevado una gran sorpresa con el personaje que esta noche os queremos dar a conocer. Es escritor, aparte de otra serie, mucha, muchas otras cosas que ha hecho en su vida, nació en Londres y sobre todo ha escrito libros medio novelados, dice él, acerca de la Segunda Guerra Mundial y de cosas absolutamente interesantes. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar en tu programa. Felipe gracias. Botalla. Muchísimas gracias. ¿Naciste en Londres? Sí, eh, mi familia trabajaba en aquella época en Inglaterra sí. y, y nací allí, entonces eh, tiene mucha vinculación con Inglaterra, he trabajado también allá en un tiempo, por lo tanto, pues parte de mi es inglesa <risa> Parte de mí eh, Bueno, y catalán porque también estás en Cataluña Sí, de, de hecho vivo en Cataluña de, de, de siempre, ¿no? Entonces eh, también hablo catalán evidentemente y, y bueno, Cataluña es mi, es, es, es, es mi tierra junto con España ¿no? Bien Trabajabas en multinacionales y has, has viajado por diferentes países Sobre todo árabes Bueno, he estado viviendo en Inglaterra cuatro años trabajando Y luego estuve en Oriente Medio también cuatro años en el Golfo Pérsico ¿El Golfo Pérsico Sí, en Irán Ya, ¿y, ¿Y por qué? Dime, perdón ¿Qué, qué hacías en Irán? Yo era traductor de inglés técnico para topógrafos e ingenieros. Irán, vaya, país. vaya país, ¿no? Bueno, de hecho, con la guerra iran y pues regresé precipitadamente a España. ¿no? Ya. ¿Y por qué te ha interesado tanto el tema de la Segunda Guerra Mundial y Hitler? Me ha interesado siempre, desde muy pequeño. Dice que es una cosa que, no sé, quizás... Eh... Pues me gustó la guerra, no sé, pues claro, yo decir esto puede puede ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? Pero creo que tiene interés el saber qué pasó en la guerra para quizás encontrar algunas respuesta de lo que puede pasar hoy, ¿no? Uh -huh. y, y un poco este, este interés, más lo que en multinacionales pude aprender de investigación de mercados y aplicando un poco eh, este sentido, pues eso me llevó a investigar aspectos poco conocidos de la guerra. Has publicado tres libros hasta ahora Hablando de diferentes cosas La operación Hagen, operación Cronos Y la Antártida, una batalla que no existió o Algo así se llama, no tengo sí, que... Sí. sí, de hecho, efectivamente, es una, es una trilogía que comienza con Operación Hagen Que es un bombardeo atómico La segunda fue en Antártida en 1947 Que es la batalla que supuestamente hubo en Antártida Entre alemanes y americanos Y finalmente Cronos Que es un libro que salió ahora en junio Que trata de la física Ya vamos exótica Que utilizan los, los alemanes ¿no? Súper interesante los tres sí, Pero claro. a nosotros nos interesa mucho más La base histórica Que sabemos que tienes claro, Has claro. investigado Dices que no puedes revelar tus fuentes Bueno, algunas de ellas eh, Otras sí, evidentemente ¿no? sí, mm. sí, claro. ¿Por qué esa fascinación por el personaje de Hitler? Quizá por todo el poder que tuvo Bueno, a ver, el franje en sí mismo no, no es lo que me interesa más, es decir, eh, la circunstancia que estaba Hitler allí, ¿no? Y quizás él fue el que le dio dinamismo a todo esto. Eh, de hecho, a mí lo que me interesa mucho es la, es la gran diferencia técnica entre, entre un ejército y otro, entre la técnica que utilizaban los alemanes, que parte ya se pudo ver ya en la guerra, y la diferencia que había con los aliados, por ejemplo. ¿no? ¿Había Pero, mucha diferencia? Sí, sí, evidentemente, desde los aviones a reacción, pasando por cohetes, más muchos, eh, muchos, muchas armas que estaban todavía en la mesa de los delineantes y que hoy pueden verse pues, en dibujos eh, futuristas eran, eran increíbles, ¿no? aviones, unos aviones, unos submarinos brutales ¿no? y se, esto, pues, se, sí. se decía Pero... que incluso perdona que te corte de sí, no, no, se decía que incluso los eh, nazis habían desarrollado platillos volantes Bueno, eh, de hecho no es tan extraño, hay patentes de los años 20 de naves circulares, es decir, a ver, una cosa, una, un avión puede ser circular, es, es un es un diseño perfectamente aerodinámico, lo que pasa es que se ha asociado de baño 47 a, lo, a los marcianos, ¿no? uh -huh. Pero es, es, un, es un tipo de nave que no tiene nada de particular, ¿eh? entiéndeme. Lo que pasa es que hemos estado hemos estado sometidos a un a un bombardeo marciano tremendo, ¿no? Uh -huh. Vamos si quieres un poco hablando sí. por parte de Operación sí. Hagen, qué era su operación, qué significaba? Operación Hagen eh, bueno, es el bombardeo alemán que yo sostengo que hubo. ...y que de hecho se lanzó una bomba atómica en Tunguska en, en 1945... ¿En Tunguska? En Tunguska, sí, es un nombre muy muy evocador, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, <ríe> Es un nombre muy evocador. De hecho, eh, yo parto del, de la investigación que he hecho... ...y siempre había oído hablar que los alemanes nunca habían conseguido nada con la bomba atómica... ...y yo creo que esto no es cierto, ¿eh? no solamente no es cierto... ...sino que además hay muchos documentos que están hoy todavía clasificados... Eh, ...sobre el tema atómico alemán, claro, la pregunta es por qué, ¿no? Y entonces eh, sí que voy a indagar que ya en la toma de Sebastopol ya se usó, ya se usó artillería medio, medio atómica, medio medio convencional. En la batalla de Kursk se llegó a lanzar una bomba que era medio, mixta también, con, lo que hoy llamaríamos una bomba sucia. Sí. Luego en la isla de Ruge, el 12, 12 de octubre de 1944, se hizo una, una prueba atómica que hubo un periodista italiano, Luigi Romersa, que fue testigo de ella, y que además de, dejó sin lucto el norte de Alemania y se registró el sismógrafos en Suecia. Y finalmente fue la bomba de, de, de, de Tunguska, ¿no? amen de de que las bombas que se lanzaron sobre sobre Japón eran bombas alemanas capturadas. ¿Sí? La Hiroshima y Nagasaki. Yo lo creo. Espera, espera, cuéntanos eso. Bueno, o sea, de hecho, perdón, perdón, que vas a decirme algo. Te iba a decir que esas dos bombas no eran un desarrollo de los americanos, sino que habían capturado tanto la de Además eran diferentes, una era de plutonio sí, sí, y otra sí, era una, una era de uranio, Little Boy y, la, y la otra de plutonio, el, el Fatman. Exacto sí. eh, de hecho, de hecho, eh, si sí, hay una cosa muy curiosa, bueno aparte de que, de que sí que efectivamente hubo un proyecto americano que, que, que era el proyecto Manhattan que dieron el Oppenheimer, Est estos no llegaron en, en, en tiempo y forma a la, a la bomba atómica o sea hubiesen llegado con más tiempo, esto es verdad, uh -huh. pero no llegaron, entonces eh, algo que facilitó mucho el, el, el desarrollo rápido de la bomba atómica americana fue presidente toda toda la investigación alemana que, está, que ya estaba en marcha. Y, de hecho, piensa que detrás de, la línea, detrás de las tropas de primera línea iba, iba todo un grupo de, de, de secreto, que era la operación Alsos, que fue todo lo que fue recoger toda tecnología científica etcétera y llevar a Estados Unidos corriendo. ¿no? O sea todo, todo, todo lo que iban descubriendo rápidamente, pues sabían que había un, un auténtico filón, se lo fueron llevando. Entonces las, las, las bombas que tiraron sobre Hiroshima no sea, eran bombas, eran bombas alemanas. Se las quitaron a ellos. A ver, eh, aquí aquí hay varias conjeturas, una es que hubo un general que se llama Campbell, que es un personaje que sabe en mis libros, un personaje real, que yo creo que debió hacer algún tipo de trueque con los americanos ya al final, de, estoy hablando de abril, mayo del 45 ¿eh? uh -huh. y entonces eh, yo creo que a través de mucha teología que entregó más las bombas, creo que esto le permitió luego ser libre, vamos a decir ¿no? uh -huh. y, o sea que hubo un trueque, de hecho hay una, hay una cosa muy curiosa que dijo Oppenheimer, que era el director de todo proyecto Manhattan, nada, en el año 46 año 47, que eran unos años muy buenos porque la gente hablaba de forma cándida y como que estaban con, con la alegría de la victoria, pues decían cosas que hoy serían <ríe> imposibles de decir no y entrevistaron a Oppenheimer en el 46 y le preguntaron que cómo es posible que la bomba de, de uranio, la primera, no la hubiesen probado jamás pues, además, esto es verdad o sea, eh, los americanos jamás probaron la bomba de uranio y le digo ¿cómo es posible que ustedes preparan una bomba y la lancen directamente sobre el enemigo? y dice bueno es que no decía no falta porque ya lo habían hecho los, pues, los alemanes o sea que, que esto, esto lo dijo en una entrevista a Oppenheimer ¿no? decir, que, que, que sabían muy bien pues, pues, pues, pues lo que tenían entre manos ¿no? Y, y, y así fue entonces eh, la de plutonio por ejemplo eh, sí que ya los americanos llegaron a hacerla explotar pero todos todo todos los sistemas de ignición de la bomba que tenían que trabajar prácticamente a la velocidad de la luz fue, fue un desarrollo alemán también que capturaron en un submarino rumbo, rumbo a Japón por ejemplo eh, parecen de locos las cosas que dices pero sabemos que no estás loco <risa> <risa> sabemos que no estás loco es decir que los eh, alemanes habían desarrollado una tecnología muy superior a la de los aliados ¿por qué no ganaron la guerra entonces? sería la pregunta ¿por qué no sí. utilizaron esas bombas antes y machacaron a Estados Unidos? Y... Esa es una pregunta lógica ¿no? eh, a ver, eh, efectivamente ellos ellos desarrollaron la bomba atómica según sostengo yo lo que pasa es que eh, no tuvieron en cantidades suficientes y además eh, Hitler tenía una, una, visión, yo diría una, una cosmovisión entonces él, él cuando tuvo la bomba disponible eh, lo que hizo fue Eh, hacerla, eh, lanzarla en plan aviso es decir, si tú coges Praga de donde salió el avión y coges Tunguska verás que son 5.500 kilómetros, si coges Kriestansen, sí. que, que es la base alemana en Noruega más, más septentrional la distancia entre Kriestansen y Nueva York es de 5.500 kilómetros es decir, si hacían explotar una bomba en Rusia con lo cual ya hacían parar la ofensiva rusa eh, evidentemente Stalin, eso quería Hitler, pues avisaría a los americanos diciendo bueno, aquí aquí acaban de tirarme una bomba inmensa ¿no? estos tíos pueden llegar muy lejos con lo cual teóricamente él pensó que bueno, que pararía la ofensiva y, habría uno, uno, y se habría una, una mesa de negociaciones ¿no? y efectivamente cuando se lanzó la bomba la ofensiva rusa se paró durante varios días esto es verdad e, e incluso hubo un, hubo, un, hubo un discurso de Hitler que lo radió Goebbels en la radio en el cual pedía perdón a Dios por, por, por haber utilizado un arma totalmente fuera de lo convencional esto está registrado también en, en voz Y, y, que, y que la ofensiva rusa se paró, es cierto incluso eh, la última visita que hizo al frente Hitler fue presidente a principios de 1945, después de la bomba, que fue una cosa muy curiosa porque él hacía muchos meses que no visitaba al frente, uh -huh. o sea que hubo un momento que parecía que, que, que había un punto de giro, digamos ¿no? lo que pasa es que Stalin vio que no había más bombas espero, evidentemente no había más bombas y ya se lanzó sobre Berlín, que según el escritor Anthony Bivor fue una toma atómica porque efectivamente los rusos, lo primero que tomaron de Berlín fue el barrio de Dalem, que es donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, donde se desarrollaba una buena parte del proyecto atómico alemán Qué curioso sí, sí. Eh, Cuando dices Tunguska eh, Hubo un, una explosión en Tunguska Pero creo que fue en 1920 Me fallan mucho las o, fechas A ver, sí Lo de Gusta fue en 1908 En 1908 sí. hubo una, una, una actividad meteorológica muy fuerte Con meteoros muy muy muy potentes Esto es verdad, esto es cierto ¿eh? uh -huh. Lo que pasa que eh, A ver, ¿qué qué sucedió? Cuando los alemanes lanzaron la bomba sobre Tunguska eh, Stalin se dio cuenta que aquello podía demostrar debilidad rusa Porque uh -huh. bueno, habían permitido que haya una bomba así Entonces, en aquella época ya Los americanos empezaron a utilizar aviones de, de mucha altitud para tomar fotografías eh, topográficas de, de, del enemigo, digamos, ¿no? Y ya estaba usándolo sobre Rusia. Entonces, entonces ¿qué hizo Stalin? Stalin eh, montó todo un tinglado donde si los tíos fotografían Tunguska y veían que allí había explotado algo, que esos fotografiantes se podía detectar, él, él montó todo el show de, de Tunguska, incluso eh, apareció en la historia oficial rusa, que te puedes imaginar, apareció una especie de, de explorador llamado Kulik, que dice que en los años 20 pues, el tío llegó hasta Tunguska y bueno, que aquí un meteorito. Eh, claro, tú puedes imaginar en los años 20 viajar desde Moscú hasta Tunguska y sí. con la guerra civil que había en Rusia, entre, lo, entre los blancos y los azules que eran los, los comunistas y los partidos del Zar, sí. era muy difícil viajar por Rusia. Además, un sitio absolutamente desconocido, el tío de Ventura, trineo, era una historia totalmente que no se sostenía entonces claro, si tú te fijas en las, en las fotos las fotos que hay busca, Tunguska eh, todas, eh, todas vienen a partir del, del año 45 sí. y tú cuando tienes una bomba atómica por ejemplo, si hubiese sucedido en 1908 a los 3 o 4 años ya hay una regeneración de la flora sí. esto está comprobado en explosiones atómicas que ha habido ¿no? sin embargo la, la, la, la bomba esa que decían de 1908 las, las fotos que habían eran de árboles totalmente derribados como si hubiese acabado de, de suceder ¿no? lo, sí. lo, lo cual era imposible es decir, había sucedido en aquel momento evidentemente pero no en 1908 ...y esto es lo que yo sostengo... ¿no? ...ah, o sea que las fotos que nos han mostrado de Tunguska... ...son se... siempre a partir de 45... ...se relacionan uy, con esa bomba uy, atómica uy. que tú dices que claro, es... Claro. ...entonces las vendieron como... ...eso es el efecto del meteorito de 1908... ...que era imposible, o sea, eh, habían pasado casi 40 años... no y era, eh, ...eso hubiese regenerado ya la Tierra en el momento... ...seguro, segurísimo... qué curioso... ...porque no siguieron... ...bueno, la guerra continúa... Y de repente, los, tanto los americanos como bueno, los aliados, los rusos, sí. una de sus pretensiones es apropiarse de todos los secretos que tenían los nazis, que eran muchos al parecer, ¿verdad? Sí, evidentemente. Además, además bueno, la pretensión era de los ingleses, de los americanos y los rusos, decir, allí, y franceses incluso. Allí todo el mundo quería, eh, quería apropiarse, fuera el botín de guerra, no querían apropiarse de, de mucha tecnología alemana. De hecho, piensa que la pintura enterrada, por ejemplo, de los aviones, los, las... las la, la, la, la vitrocerámica en la cocina el micrófono electrónico, los infrarrojos todos son desarrollos técnicos alemanes sí claro lo que, lo, lo que pasa es que, que aquí la historia es que, es que nunca se ha dado patentes de ningún tipo a los alemanes, sido sea, un botín de guerra y se dice que, que la tecnología avanzó después de la guerra más de 50 años de golpe ¿no? uh -huh. co cosa que creo además mucha gente dice que bueno avanzó porque el incidente Roswell, ahí cayó una nave extraterrestre y copiaron su tecnología bueno. Sí, sí, eso es lo que explican, claro <risas> ¿Tú crees que salen más de, de los sí. archivos de los nazis toda esta Mira, tecnología? Mira, yo, yo, yo hay una cosa que, a ver, yo no quiero aquí, ahora, eh, crear un conflicto pero desde luego eh, todo el tema de los patios volantes no tiene nada que ver con esta terrestre es una cosa absolutamente terrestre, ¿no? Y, y ha sido la forma de ocultar el desarrollo alemán ni más ni menos ¿no? el Roswell por ejemplo es en el 47 el 47 es un año muy curioso que es cuando se celebra, cuando sucede la, la operación High Jump en la Antártida que es el libro que el segundo libro que yo edito uh -huh. y, y en 47 además eh, se crea la CIA en el 47 es la, el, primer el primer avistamiento de platillos volantes en el Monte Rainer en uh -huh. el Washington es decir es un año yo diría de, de punto de giro no muy muy muy interesante un año muy interesante y aparece el incidente Roswell famoso ¿no? en, la, en, la, en la de 51 Entonces, en fin, esta historia que, que es muy ufólogos y tal no uh -huh. yo lo que veo aquí es una actuación totalmente lo que pasa que ocultan bajo el tema marciano que además Hollywood se pone en marcha que o sea, hay, todo, hay, todo una, hay toda una, una especie de movimiento de, de medios brutal para que, bueno, estos son los marcianos ¿no? para, para, para evitar reconocer que los alemanes pues todavía están funcionando de alguna manera y que disponen de naves pues, pues muy adelantadas a lo que los aviones aliados podía, podían eh, tener ¿no? ¿Qué, otras, ¿Qué otras cosas desde tu punto de vista habían desarrollado también los nazis que salieron después? Hablaba de que después del 47 de esa supuesta nave y esa eh, tecnología ...de extraterrestre surgió el microchip... ...y de repente se revolucionaron los aparatos... ...ya no había transistores, sino de repente era otra historia... ...¿podía venir también eso de los nazis? Bueno, los, los nazis desarrollaron, eh, piensa que desarrollaron ya... La, la, ...el ordenador, por ejemplo... ...esto, esto, esto lo hizo ya con Razzuse... O sea, ...siempre, eh, siempre dicen que fueron los, los americanos con el, con el ENIAC... ...que era una especie de ordenador que tenía el tamaño... ...de, de una habitación de no sé metros cuadrados... ...y los alemanes ya ya, ya utilizaban un ordenador... Eh, ...el Z1, de Z1 no, Z4... Eh, ...habían cuatro modelos... ...el Z4 era adelantadísimo... ...y ya, ya trabajaba binariamente, trabajaba con teclado... Es decir, tú tuve hacer operaciones matemáticas con él y se calculaba también trayectoria balística y se, y se hacían eh, los planos de de los de los de las salas de los aviones por ejemplo que eran que eran planos muy muy muy complicados en cálculo no sí. Claro, todo, todo, todo esto no se sabe, pero fue con Razurs el padre de los, de los computadores, de hecho. Y el transistor, por ejemplo, un desarrollo alemán. La televisión es un desarrollo alemán también. Eh, quiero decir que hay muchísimas cosas que no se comentan y que, o que al menos la historia oficial, pues pasa de puntillas, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que si esto le diesen algún tipo de comentario, eh, que se demostraría palpablemente que acá el régimen tuvo algo de bueno. O sea, todos sabemos que el régimen decidido ha sido demonizado hasta la extenuación, ¿no? O sea, hay momentos que esto, esto es imposible, coño. O sea, es imposible que, toque, que todo sea malo. <risa> hay algo que es imposible, ¿no? Entonces, claro, eh, aplicar una a algo positivo a ese régimen pues es, es ir en contra de la, de la historia oficial, ¿no? Y esto, pues, no se reconoce en la actualidad. Así que, claro, ¿no? Ya. ¿Ellos hicieron también, eh, como decías antes, eh, platillos volantes? Sí, sí. Eh, lleg llegaron a fabricar, pues, varios modelos, efectivamente. Uh -huh. Lo que pasa que no una cantidad ni mucho menos suficiente, porque además eran naves que estaban en desarrollo, habían, habían diferentes tipos, habían diferentes materiales de construcción. Esto, esto lo explico en Hagen. Hay, una, hay toda una historia de los, de los eh, discos voladores alemanes con los diferentes modelos que hubo, ¿no? Y, y luego ya aparece una serie de, de mitos que yo ya, aquí ya me aparto que se hicieron viajes, viajes fuera de la, de la órbita terrestre, la Luna. Entonces, Eso te iba a no preguntar. <ríe> el, el dicen que llegaron hasta la Luna y todo. Sí, no, incluso Marte. Y, y, y además tengo por la tripulación que iba, las fechas, todo. Pero ¿Sí? Esto, sí, sí, bueno, esto se ibas buscando y hablando con gente, pues aparecen datos muy curiosos, ¿no? Pero que yo esto, a ver, lo, lo ponga a tela de juicio, ¿no? Eh, lo de la Luna es una cosa muy curiosa también, ¿no? De, de qué ha pasado en la Luna. Si sí. realmente llegaron... Yo siempre me hago la pregunta... ¿Por qué no han vuelto, verdad? De poder haber vuelto, ¿no? Eso claro. Es sencillo, ¿no? no, no, pero, pero además, no, no, no solamente si no han vuelto, que, que no han vuelto, evidentemente, sino que además, el, el, el, eh, en vez de construir una, una estación orbital a la Tierra, que es una cosa costosísima y complicadísima, tenemos una estación orbital que es la Luna, que está a 350.000 kilómetros de aquí, uh -huh. y de ahí puedes lanzar cohetes a donde quieres. O sea, no hace falta construir nada en, en, en órbita. Es complicadísimo. Uh -huh. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo construyen la Luna, no? ¿Y por qué? Ah, pues, no sé, porque quizás hay algo en la Luna, ¿no? Qué curioso. <risa> quizás hay algo... <risa> quizás eh, quizás no ha llegado nunca, ¿no? Esa es la, esa es la otra pregunta, ¿no? Mucha gente lo cree que no ha llegado. Yo personalmente tengo tengo ideas dulces, de ¿eh? Yo creo que es un bluff muy muy potente, hecho en un momento de guerra fría. Y que, y que sobre todo hablaba de, de, de la potencia americana claro, ellos, ellos no podían fallar si los rusos envían el primer Sputnik ellos tienen que llegar a la luna ¿no? o sea, hay, hay un tema de vanidad también ¿no? por el medio ya. Eh, ¿por qué no ganaron la guerra si tenían toda esta tecnología y toda bueno, esta porque, a ver, no eh, les dieron tiempo? A ver, eh, pienso una cosa desde el momento que, a ver, yo en el tema de la guerra una parte que me gusta mucho es a partir del desembarco de Normandía hasta, hasta el final es decir y si te fijas, a partir de Normandía son todo batallas para ganar tiempo entonces ¿cuál es la idea? gana tiempo para desarrollar a toda velocidad todos estos desarrollos que de hecho cuando hubo el atentado de Hitler el 20 de julio de 1944 el general Kambler que de hecho fue el tercer personaje del Tercer Reich lo pasa es que es un personaje un parquete desconocido y es real Y este hombre, pues, eh, fue nombrado responsable de todos los proyectos ultrasecretos alemanes. Y este hombre, en cuestión de, un, de menos de un año, le dio un impulso a todo brutal. O sea, lo que pasa es que, claro, ya no llegó a tiempo, ¿no? Piensa que, además, el Reich, a medida que la guerra se iba haciendo más potente, se, se iba empequeñeciendo, ¿no? Eh, como es lógico. Y esto, pues, eh, hubo muchos problemas de materias primas, hubo muchos problemas de, de transporte, y había, hubo cosas que no llegaron a destino, ¿no? Y esto, y esto provocó muchos problemas pero eh, la, la idea sobre todo de parte de Normandía era era, era era ganar tiempo claramente no claramente al coste que fuese no para, para poder desarrollar en cantidad suficiente armas muy modernas y muy potentes ¿no? Hacemos una mínima pausa para sí. que los clientes vayan eh, digiriendo todo eso que <risa> les vas metiendo sí, casi que sí. <risa> ¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco ...un viaje hacia otros mundos... ...aquí en Radio Nacional esta noche viajando con Felipe Botalla... ...hacia algunos misterios que nos han contado guerras de la Guerra Mundial... Eh, hitler era un apasionado, obsesionado con las cuestiones religiosas y objetos de poder... ...y parece ser que había un plan, así lo cuentas tú en otro de tus libros... ...Operación Cronos, un plan para intentar... Eh, Eh, acceder, eh, capturar Tener el Arca de la Alianza ¿Qué es este plan? Eh, Operación Cronos A ver, eh, sí, como tú dices Muy bien, eh, Hitler y sobre todo las SS Tenían una un, Tenían varios, varios proyectos, digamos, en marcha Que era pendiente algunos objetos sagrados Desde la Lanza de Longinos uh -huh. Pasando por el Santo Grial y yendo hasta la Alianza Y muchas otras cosas eh, que, que, no, que, no, que, no, que no terminaba aquí Yo lo que en Cronos, La Puerta del Tiempo, lo que yo explico es precisamente el tema de la alcalianza. Evidentemente yo huyo de cualquier historia con Indiana Jones y toda esta historia. Esa es la alcalianza sí, lo que pasa es que, que, no, que, no, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eh, lo que yo le digo es un tema de, eh, de proyectos alemanes militares de la CSS. Concretamente en el 42 hay un proyecto que llama Cronos, que quiere decir eh, Tiempo, es el dios del tiempo griego. Un nombre muy curioso para un proyecto militar. Luego había otro, otro proyecto ligado a este, se llama Tor, que en alemán es puerta. La puerta-tiempo es una cosa que es, que es muy sugerente, ¿no? Y luego había un, un, un tercer brazo, de este proyecto, que se llama entrega, que quiere decir quien, quien lleva la luz, quien porta la luz, ¿no? Como alguien que pudiese entrar en el tiempo con luz y ver, ¿no?, de alguna forma que son, repito, nombres muy sugerentes. ¿no? Y además este, estos proyectos estaban bajo un epígrafe militar alemán, que en aquella época quería, eh, quería decir, pues, decisivo para la guerra. O sea, era, era un proyecto necesario para la victoria. Por lo tanto, no tenía restricciones de, de, de obtención de material, de gente que hiciese falta, en fin, había que hacerlo por narices, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, últimamente se han desclasificado unos documentos. Cuidado que todo esto todavía está clasificado, decir eh, no, no, no creas que es de fácil acceso, sino que si no hablas con testigos o con gente que tuviese algo que ver, es muy difícil, ¿no? Entonces hubo eh, un proyecto de una, de una máquina del tiempo, ya que ellos trabajaban una física totalmente distinta, muy adelantada, una física exótica a nuestros estándares actuales, y, y muy alejada de lo que ellos llamaban la física judía, ¿no? de Einstein, o Oppenheim, de toda esa gente. Entonces esta máquina que se llama la campana, la pusieron en marcha en el 44, a mediados del 44, y hasta... pero lo que pasa en las primeras pruebas murió mucha gente porque emitía radiaciones y era, era terrible, se ve. Hicieron varias pruebas hasta que fue mejorando la seguridad, y me consta que hubo dos traslados de, de equipos, y la pregunta es a dónde fueron, ¿no? Entonces eh, yo lo que hago aquí es una, es una recreación de lo que podía haber sido uno de los proyectos, que no me sorprendería nada, que fue recuperar la Alianza de, en, en Etiopía, concretamente, ¿no?, que es donde dicen que está. Es decir, hasta ahora lo que has contado son datos históricos, después tú empiezas un poco a fabular, pero datos claro, históricos hay de todos habla, proyectos. Entiendes. El proyecto Thor, Kronos, son proyectos auténticos, históricos, ¿verdad? El proyecto Kronos es real, o sea, existe. Hubo un proyecto alemán llamado cronos otro se llamaba Thor, que es Puerta, y ligados entre ellos, además. ¿eh? Mm -hmm. ¿Y eh, no y se bien. sabe a dónde pudieron ir con ese no, desplazamiento? No sabe. ¿Se es, sabe el... que lo consiguieron el traslado? Bueno, eh, parece que trasladaron a alguien, o, o por lo menos un equipo. Eh, la pregunta es a dónde fueron, ¿no? Y si realmente regresaron, o siguen allí. <ríe> no lo sé esto. <ríe> este es un punto que no se que no capaz de responder en este momento. ¿no? Estoy en ello, pero se acaba. Sin embargo, en el libro, esto lo ligo con lo que llaman arqueo imposible, ¿no? Como uh -huh. sabes, hay objetos que se han encontrado en estratos eh, rocosos imposibles, ¿no? sí. Por ejemplo, desde un de unas huellas de zapatos uh -huh. eh, pisando unos trilobites de eh, hace 300 millones de años, claro, uh -huh. la pregunta es quién hacía safari entonces, ¿no? Hasta un cráneo de 38.000 años con, con, un, con un disparo en la frente de, de, un, de un 762 que es, que es armamento militar alemán, por ejemplo. Eh, hasta hasta unos dibujos que hay en, en Abydos, en un templo eh egipcio. Sí. Eso se ha también. Claro, con el cóptro, los tanques, claro, uh -huh. la pregunta es qué vino los egipcios, ¿no? Porque los egipcios hoy representar cosas que veían ¿no? Entonces... espera, espera lo del cráneo ¿se ha sabido el tipo de calibre de bala sí, quiera? sí, sí fue, fue, fue analizado por un fuente alemán Y era un 7.62. Y la, la, la bala penetró y el, el carajo por detrás está todo reventado. O sea, que, que, que la bala salió por detrás. ¿De cuántos años de antigüedad estamos hablando? 38.000. 38.000. Evidentemente, ¿quién estaba ahí? Y claro, la, la pregunta es quién estaba ahí, ¿no? Y luego en un museo en Moscú hay, un, hay a la cabeza de un buey, un bóvido, que, que lleva un disparo también. Y, y, y, la, y, la, y el forense determinó que se había recuperado el, el, ese, ese bóvido, ¿no? Ese, ese buey, digamos. El SBC que se curó. <risas> ¿Y tú crees o...? ¿Sugieres que a lo mejor son estos viajeros del tiempo que han podido bueno, estar ahí? Alguien, alguien estuvo ahí, ¿no? <risa> lo que pasa es que esto, la, la arqueología oficial pues lo niega y considera que son eh, cosas sagradas, eh, cultos a la fertilidad, en fin, estas tonterías que cuando no saben qué decir, pues dicen eso, ¿no? ya está. <risa> vale. Tipo curioso. Nuestro invitado, Felipe. <risa> eh, ¿Algún... ¿Se plantea que pudieron viajar con otro sitio? No hay ningún dato absolutamente de esos no dos. No dispongo tratados. de él. Lo que pasa es que yo, yo lo que opino, conociendo un poco todo aquello más o menos hasta donde he sido capaz, eh, sí que me consta que si esta máquina se puso en marcha eh, debióse para conseguir cosas eh, de tipo sagrado, como comentábamos antes, o bien para alterar el curso de los acontecimientos, que es otra cosa que yo propongo en el libro Cronos. O sea, al margen de la Alianza, la Alianza la fueron a buscar por algún motivo, ¿no? y, y es lo que yo expongo en el, en el libro ya ya novelado, evidentemente, ¿no? uh -huh. evidentemente. Eh, Felipe, ¿y dónde puede estar esa máquina ahora? Eh... Bueno, hay, hay, hay varias, varias, varias conjeturas, una es que el general Kambler huyó con ella en un avión en un, en un seis motores el, el último que quedaba en Praga y con él voló, era un avión que era capaz de ir desde Alemania hasta Japón ya, ya, ya en aquella época ¿no? sí. se sabe que llegó a Barcelona ¿Sí? estuvo hizo una parada técnica aquí y de aquí ya desapareció, se supone que fue hacia el sur, no hacia América del Sur América del Sur puede ser América del Sur, puede ser la Antártida Y junto a la máquina había más 10 toneladas de documentos técnicos y planos y material Y otros dicen que la máquina está hoy en unas minas abandonadas en Polonia ¿En Polonia? Sí, sí porque en Polonia eh, eh, hay todavía restos de una instalación que debió contener algo muy potente eh, Incluso con los ganchos de acero brutales que, que debía de mantener algo quieto, <ríe> muy, muy bestia, ¿no? Sí, en Polonia concretamente Eh, se cuenta también que los nazis, antes de cuando vieron que estaba perdida la guerra, escondieron muchos de sus secretos, incluso tesoros en, en Centro Europa, ¿verdad? Sí, eso se dice en algún lago, ¿eh? hablan mm. del, del, del oro nazi y hablan de muchas cosas así, incluso en, en, en, en, en cavernas, digamos en antiguas fábricas, ellos, ellos llegaron a perforar pues muchas montañas bajo granito. Por ejemplo, Gerdán Campbell era un experto, era un ingeniero, un doctor en ingeniería, y este era un experto en, en, en temas de, de cavar, digamos, ¿no? Entonces tenía equipos de, de, de gente que cavaba velocidad de vértigo, ¿no? Y llegó a hacer una, una instalación que se llama John Astall, que tenía más de 25 kilómetros, ¿no?, por ejemplo. Pues bajo tierra, y todo bajo bajo montañas de granito De allí construían buena parte de los cohetes Y muchos, y, y muchos proyectos Entre ellos Hagen, por ejemplo ¿no? ¿Por qué toda esta información clasificada no se ha desclasificado? ¿Quién tiene todos esos bueno, documentos? Esa, esa, esa es la pregunta, porque los americanos dicen Los ingleses dicen que son datos que hoy podrían afectar A la, a la seguridad nacional La pregunta uh -huh. es por qué 70 años después Y piensa que hay más de 300 millones de documentos clasificados todavía hoy De la Segunda Guerra Mundial ¿eh? ¿300 millones? Hay sí, más de 300 millones entre Rusia, América, Inglaterra y Francia y más de 300 millones y la pregunta es por qué ya. hacía referencia antes a, a Indiana Jones en una de las sí. escenas al final se ve una increíble nave gigantesca <risa> donde metían todos los los inventos y... podía estar ahí? Aquello, aquello seguramente es una de las cosas más más verosímiles de la película Ya, por eso te lo digo No, no, sí, sí, yo cuando vi aquello, para mí tenía todo el sentido eh Ajá. O sea, yo estoy convencido que ellos tienen cosas que no dirán, y ya está, ¿no? Y, la, y las tienen guardas en algún sitio y, y aquí se acaba el tema, ¿no? Entonces, hay documentos que, se, por ejemplo la operación High jump que todavía está clasificada no se sabrá hasta el año 2035, ¿no? Mm. Eh, que, pues qué pasó en la Antártida, ¿no? Es decir, no sé por qué no lo puedo saber, ¿no? es decir, son, son cosas muy curiosas por lo tanto, aquella escena que tú comentas y es verdad, para mí era, era la más realista de de, todo, de, de, de, de toda la película ¿no? uh -huh. de largo además ¿eh? de largo. En, un, en un momento nos vamos a la Antártida <risa> cuando se estaba perdiendo la guerra se sabe, parece son datos históricos que algunos submarinos alemanes llegaron a aguas argentinas y aguas incluso mucho más al sur en la Antártida es cierto ¿Algún dato de esto? Sí, sí, eh, de, de, después de la guerra, uno en, entre junio y julio llegaron dos submarinos concretamente y luego se comenta que llegaron dos más todavía, lo que uh -huh. pasa que esto, esto de momento nadie dice que sea así, pero pero parece que sí. Y luego hay muchos registros de, de submarinos eh, operando en las, en las aguas antárticas que no eran aguas, digamos, militares, o sea, había batalla en el Atlántico pero no en aguas heladas como en la Antártida, ¿no? Uh -huh. Y ya en el 38 los alemanes hicieron una, una expedición de un barco, se llamaba Eberland, que fue a, a la Antártida y se apropió de no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados, no sé, no, no recuerdo exactamente la cifra, pero marcaron aquella zona como Nueva Suavilandia, y ahí es donde estaba la base la 500 la la la base 211 alemana, donde estaba la donde estaba esta esta fortaleza, digamos. Incluso Dönitz, el gran almirante Dönitz de dijo que ellos habían construido una especie especies Angrila en el sur para el Führer, ¿no? Por ejemplo. ...o sea que esto ya en el 43 luego lo decían, ¿no? ¿Era una base, era una base secreta? Pues sí, sí, aparentemente sí. Entonces, ¿qué confirma esto? Bueno, pues que luego hubo la operación High Jam... ...que comentaba yo en... en ...que comento en antes de 1947... Hmm. ...y que fue una, una, una operación militar... ...de 13 barcos de guerra... ...incluido un portaaviones y un submarino... ...5.000 soldados, aviones y tal... Eh, te, eh, oficialmente para probar el armamento en condiciones extremas de frío y, y pues, para, pues para eliminar pues, la base alemana. ¿no? Si ellos querían probar en, en extremo frío, pueden haber sido pues, no sé, al, a, a Polo Norte o, o uh -huh. a Groenlandia, ¿no? que, que lo tenía muy cerca. Esto eran 15.000 kilómetros hacia el sur, ¿no? uh -huh. una animalada. Lo que pasa es que esta operación estaba dirigida por el almirante Richard Berg, que era un personaje legendario americano, un gran héroe americano uh -huh. como Lindbergh, con nuestros tíos. Sí. Un, gran operado, un gran explorador antártico, había ido muchas veces a la Antártida. Él, y y además eh, el secretario de, de la Marina eh, Forrestal, pues estaba implicado estaba implicado el laminante Nimitz estaba implicado el, el presidente Truman que que era, era, era un proyecto de primera línea ¿no? y bueno, fueron allá la idea era estar allí varios meses pero a las ocho semanas regresaron todos habían perdido aviones, perdido, murió gente o sea, y nunca ha quedado claro qué, qué, qué pasó allí exactamente no sí. te puedo decir que cuando Eh, regresaba en el, en el buque insignia eh, a la altura de Chile, se le hizo una entrevista a bordo y él dijo que bueno que Estados Unidos tenía que estar preparado para evitar acciones de, de, de naves que iban de un polo a otro a velocidades enormes ¿no? y eso lo dijo de forma cándida, después cuando llegó Bert a Estados Unidos le fue prohibido cualquier tipo de aparición pública y mucho menos hablar de todo este asunto Forrestal se suicidó Con lo cual hubo... hubo o sea, ahí pasó algo que no que no está claro en este momento, ¿no? Seguro. Sí, ya. Delamirante Ver, quería preguntarte, ¿eh? sí. cuentan que cuando llegó a la antártida descubrió un mundo que, que no estaba con las características que había de hielo, pájaros extraños, eh, sí, tropicales. Sí, sí. ¿Es cierto esto que sí, hubiera bueno, descubierto en la entrada a otro lugar? Sí, que sí a ver, los... eh, muchos, perdona, eh, muchos hablan de, de, de la Tierra Hueca, ¿no? Esa es entrada ahí, incluso hay... Ahí... Apenas hay fotos de, de los polos eh, de, desde el punto de vista de la NASA eh, o de satélites, es, es una zona que, que, que no se, que no se enseña al público digamos, normalmente, es muy difícil obtener imágenes de ahí. Y entonces se dice que él en una expedición previa eh, entró, entró en un mundo donde había mamuts y había animales muy extraños y, y había pues, una zona cálida, incluso fue recibido por ese personaje allá abajo, que sí. no sé yo te puedo decir que yo tengo la, la película de la operación High Jam original filmada por, por los de los Estados Unidos y, y hay una filmación que se ve un hidroavión que está llegando que está volando sobre la, in, la inmensidad eh, helada y en medio de repente se ve una especie de mancha negra que es un lago inmenso y eh, los tíos amerizan allá y, y es como un oasis y, y eso está en imágenes e incluso el agua era, era de tipo eh, cálido pero la filmación se corta ahí y pasan a otra a otras escenas que es decir, que ahí hubo censura no eh, claro que descubrió no lo sé pero lo que sí que se sabe esto lo sabe oficialmente o científicamente que hay actividad geotérmica y por lo tanto bajo la inmensa capa de hielo que, que, es, que es que es un continente pues hay una actividad geotérmica que permite la vida o sea, estamos hablando de 25 grados o sea, que apasionante lo que nos cuentas ¿tienes 5 o 6 días para estar contigo hablando? sí <risa> siempre sí eh sí, sí. Mucha gente de, dice que en el continente, en el cono sur, sudamericano, Chile, en alguna parte de Argentina, eh, hubo una colonia de gente muy extraña, rubios, altos, con una tecnología altamente desarrollada. ¿Podían ser estos nazis? Creo que les llegaron a llamar los friendship. A ver, eh, Alemania siempre ha tenido intereses en, en Sudamérica, estoy hablando ya del siglo 19 o sea que, que ya ha habido presencia y familias. En Chile y en Argentina desde de de, de 1880, por ejemplo, o sea que no es ninguna cosa extraña. Eh, por eso tampoco es extraño que, que alemán, la Alemania nazi pues, se fijasen en, en el continente de Sudamérica, porque ya, habían, ya, ya había mucha relación con ellos y, y había efectivamente una colonia muy grande alemana ya en otros países. O sea que esto que esto no es tan extraño. Eh, bueno, colonias ha habido varias Hay una muy famosa en Chile que la colonia Dignidad Que estaba en los Andes uh -huh. Que diría que ya no opera en este momento Porque sé que la policía entró hace sí, algún sí, tiempo y tal ¿no? Sí. No, no sé en ese momento si esto funciona o no y luego, en, y luego ha habido muchas empresas alemanas Que han sido formadas después de la guerra O durante la guerra con dinero dinero alemán Del, del momento y, y que han sido empresas que han ayudado A los que luego escaparon hacia Sudamérica no Todo esto, uh -huh. esto seguro ¿Pero no tienes datos de que hubiera una colonia con alta tecnología, quizá productos de lo que los nazis pudieron salvar y llevar allí? Mira, yo, eh, es posible que sí. Yo, yo lo que sí puedo decirte es que durante la guerra, y esto es uno de los temas que he estado trabajando pero no creo que haga ahora ningún libro sobre ello, pero hay, hay actividad militar eh, durante la guerra en, en Sudamérica, hasta el punto que el general Marshall envió tropas americanas a Brasil y a, y a Uruguay, para enfrentarse a tropas alemanas, ya que los alemanes tenían, se dice, como 14 fortalezas eh, por toda Sudamérica. Una de ellas de la colonia Waldner 555, que era más famosa y muy potente. Con lo cual es fácil que yo hubiese pues, pues material técnico de, de alto nivel, no, no, no tengo demasiadas dudas. ¿no? Uh -huh. ¿Y que descubrieran reliquias como la lanza de Longinos, que decías antes, el Grial, muy cerca de España, por ir por Cataluña? Y... Bueno, a ver, no, la, la lanza de Longinos la, la construyó Hitler en Viena, uh -huh. concretamente, y el Santo Grial, uno de los sitios donde los buscaron fue Montserrat, Montserrat sí. y aquí vino aquí vino Himmler yo siempre he dicho que la visita a Gimler es muy curiosa porque para que él venga a Montserrat que es un uh -huh. lugar perdido y que para ellos pues es decir eh, ahí había algo es decir este hombre cuando se movía no solamente previamente había venido todos sus atlateres y todos sus secretarios por decirlo así, para arreglar el tema sino que cuando él llega ya oficializa el tema y yo creo que él vino aquí ...no solamente a recoger algo... ...sino que él debió dejar algo aquí... ...lo que pasa que esto sigue siendo un misterio... no ...pero Him Himmler no se movía así como así... ¿eh? ...dejar Porque algo que... como qué... ...quizá el, no el ideal... Yo, yo, ...yo creo que hubo un trueque aquí... ...de ¿eh? ¿Sí? algo que trajo él... ...y algo que él se llevó... ...que ya estaba... Digamos, eh, negociado de largo por, por sus secretarios, por decirlo así, ¿no? o sea el virus solamente, a, a, a, a dar la bendición, vamos a decir ¿no? y a recoger físicamente el, el objeto que sea no.. Curioso. Resumiendo sí. bombas atómicas eh, mucho antes de que se conocieran, incluso eh, Alemania la utilizó en la guerra, una máquina que podía transportarse de un sitio a otro, submarinos que van a, a Antártida, ¿cuántas cosas nos quedan por conocer de, de todo esto, ¿dad de la historia y sí, hay muchísimas más cosas. Y, y esto explica a veces... Eh, tiene sentido con digamos en la, en la evolución tecnológica que ha habido ¿no? lo que pasa que la física que es utilizada es una física que es demasiado exótica para nuestros estándares y yo creo que era una física que entraba de lleno incluso en filosofía ya o sea, había que ser nacional socialista para, para llevarlo a cabo ¿eh? bueno, esto es un tema que, que estoy trabajando ahora por significa que era más que física metafísica que tenía que ver con sí, iba, eh, todos esos iba, contactos que tuvieron con iba, los lamas en... es que iba mucho más allá iba, iba mucho más allá y, y solamente se podía llevar a cabo siendo un nacional socialista convertido. ¿no? entonces eh, si, si no es muy difícil entender esa física es muy complicado ¿eh? yo, yo, yo he indagado algo y he de reconocer claro yo, yo no soy físico ¿no? y de reconocer que es complejo ¿eh? es complejo y, y luego que se aparta después de mi capacidad de de, de, de, pues, de entendimiento seguro seguro para realizar todos estos trabajos estamos terminando ya Felipe sí. eh, has tenido contactos con alemanes con gente que había estado implicada he tenido contacto con, con alemanes, efectivamente, he estado en contacto con ingleses, con americanos, eh, he conseguido libros he conseguido, eh, bueno, decía antes la película aquella, he conseguido eh, grabaciones y cosas originales, eh, y libros sobre todo muy interesantes de una época en que se escribían muchas cosas que estaba que eran ciertas y que luego fueron censuradas, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de libros de los finales de los 40, principios de los 50, hasta, hasta el 55 puedes encontrar libros muy interesantes, ¿no? Uh -huh. que explican cosas eh, que, que no se, que no se apartan de la verdad, ¿eh? O sea, que, que esa es guía línea. Luego, esto todo esto fue prohibido, claro. ¿Y cuándo crees que se van a desclasificar todos esos documentos? Bueno, hay podemos... varios años. El, el 2035 es uno de ellos para la aparición Hype Jam. Eh, teóricamente ya ha habido muchos documentos que tenían que haber sido desclasificados, pero se les ha añadido más años todavía. Ajá. Uh -huh luego aquí ya entramos en un tema gubernamental que yo no soy capaz de poder solucionar, pero claro, y yo me pregunto ¿por qué, no? Habrá que seguir esperando ah, ¿por qué, no? Yo ya, yo ya no lo veré en el yo no lo veré, pero, pero es evidente que, que aquí hay algo que no cuadra ¿no? Hay algo que no cuadra Felipe, tenemos que terminar te agradezco los datos porque has dado misceláneas de montones de cosas que sobre todo para seguir investigando ¿alguna página web o algo para poder seguir informando si estar en contacto contigo ver tus libros? No, no, a ver la página Nautilus pues se puede entrar en contacto conmigo si se desea y sí. ahí, ahí tienes información bueno, luego, luego páginas en internet a ver, pasa, en internet hay mucha basura también ¿eh? No, basura yo me de... refería a comunicarse contigo sí. Ah, sí, sí, sí a, a sí a través de Nautilus ningún problema Nautilus.com Sí, sí entráis en la página de la editorial Sí Y si tienes algún mensaje o lo que sea, pues lo dejáis ahí Perfecto, Felipe, todo un placer que estás en el programa y sobre todo Aquí un placer, cosas... de verdad ¿eh? Y aquí el más agradecido soy yo, de verdad No, yo te doy gracias a ti y sobre todo eh, Quiero ese café que vamos a tomarnos que Cuando vayamos a Barcelona juntos y, y estáis, poder seguir charlando Estáis invitados, ya lo sabéis Un fuerte, un fuerte abrazo y muchas gracias Igualmente, gracias por todo ¿eh? Gracias, adiós ¿Cuándo fue todo esto? when that all began Espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar Lo que tenían los nazis, muchas de las cosas no lo conocíamos Un tema súper interesante Y ahora antes de que lleguen las noticias Y de la segunda, hora que tenemos ya preparada Un tema que nos preocupa, un invitado Sixto Paz, uno de vuestros favoritos eh, Ha anunciado su visita Con él hemos hablado algunas veces de contactos interdimensionales Algo que está de moda con películas y cosas que están ocurriendo Algo que podía ser más o menos así Le Me han proporcionado mucho más de lo que necesitaban ¿Por qué nos ha soltado? Podría habernos visto afrontar la muerte Eso no era necesario Ahora ya sé lo que quería saber ¿Quiere compartir algunas de mis conclusiones? No me interesan Por supuesto que sí Son demasiado curiosos para no querer saber parece ser que no consigue encontrar sosiego en nada Siempre lucha contra lo inevitable Les intenta estar en conflicto Son egoístas, pero valoran la lealtad. Son rápidos, veloces para jugar, pero lentos para cambiar. Es sorprendente que hayan sobrevivido. Sea como sea, como especie no tenemos puntos en común. Son demasiado agresivos, demasiado hostiles, demasiado peligrosos. Durante este periodo también usted ha sido evaluado. Parece que al menos tenemos una cosa en común. ¿El qué? La curiosidad. Tomo no, buena nota de eso, capital Tal vez ese sea un rasgo que compartimos Que tal vez volvamos a encontrarnos Pero la próxima vez Será aquí fuera, entre las estrellas Entre las estrellas Ese es justo el lugar por donde nos moveremos hoy. Y como en la información que nos precedía, tendremos un contacto interdimensional. Un contacto con seres de otros mundos, de otras civilizaciones de otros planetas y nuestro objetivo conocernos descubrir cómo es el hombre y cuál puede ser su futuro en este planeta azul nuestro esta noche establecer un contacto interdimensional. Si es así, no es casualidad. Están en el lugar apropiado y en el tiempo justo. Y ya estamos con casi todo listo para ese contacto interdimensional. Y bueno, presentar, presentar. Volver a saludar a alguien que... Chisto, padre, buenas noches, no te digo nada Muy buenas noches ¿Cómo estás, Chisto? Pues feliz realmente de encontrarte aquí con, con tanto nuevo público y con toda la gente que te sigue y te está buscando y ya te está encontrando Afortunadamente, gracias también a ti porque has estado informando en tu periplo por España de dónde estábamos a la gente que aún no sabía Es que sabido. la gente solamente preguntaba por ti No lo creo no, no, que ciertamente que sí, porque eh, a través de, de tu programa no solamente la gente ha escuchado de este contacto, sino de muchos contactos. Y cuanto la gente escuche más cosas, cada cual sacará su propia conclusión. Que es de lo que se trata. De eso se trata. Bienvenido sí. a España, bienvenido de nuevo al Espacio en Blanco, en una nueva andadura en la que vamos a hacer muchas cosas, ¿verdad? Naturalmente que sí. Y sobre todo porque la idea es que todos nos ayuden a comprender y e entender el propio proceso que nosotros hemos vivido. Un proceso que ha tenido muchos errores y que quizás el mayor y el más grande acierto a lo largo de todos estos... 17 años de contacto como grupo fue la disolución de, de misión rama de esta agrupación. Contacto interdimensional, listo, pasa anunciado su visita a nuestro programa, estará dentro de poco con nuevas informaciones, será apasionante. Y ahora hasta las noticias de, la de las 3, una mínima pausa, enseguida regresamos, llega la información y después más temas aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. No os vayáis que enseguida volvemos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Ya estamos de vuelta. Tras la información, regresa de nuevo el mundo del espacio en blanco aquí, a las ondas de Radio Nacional de España. A todos, las gracias por seguir ahí nuestra compañía en este especial programa del año 2008. Y seguimos, el siguiente tema que se asoma a este programa, a este espacio en blanco, tiene que ver con leyendas. Esas leyendas que se han convertido en urbanas y que pasan no ya de boca en boca, sino a través de la red de redes. Nuestro siguiente invitado, un compañero de la radio, también periodista, ha escrito un libro analizándolas. Su nombre, Alberto Granados, y en su compañía vamos a ver qué hay de cierto en esa historia de la chica de la curva y otras cuantas más. Con ello lo desejamos. Una noche, iban en un coche una muchacha y su familia por la carretera de la Vera. Cuando llegaron a una curva muy cerrada y peligrosa, se estrellaron. Y la muchacha y su familia desaparecieron. Sus familiares no volvieron a saber nada de ellos. Tiempo después, el mismo día y a la misma hora del fatídico accidente, una muchacha hace autostop a los camioneros que pasan por allí. Uno de los camioneros para y la recoge El camionero le pregunta por qué está haciendo autostop Es una muchacha muy joven Ella le dice que tenga cuidado en la curva Que se va a matar Entonces la muchacha desaparece Y el camionero se mata en la misma curva Donde desapareció ella Hoy en día la muchacha todavía sigue apareciéndose por la noche a los camioneros que pasan por allí Impasible, sigue avisando a los conductores de los peligros de aquella carretera Son muchos los que la han visto, incluso los que la han subido a su coche Y todos se preguntan quién es esa extraña muchacha que se aparece para avisarles Es la famosa chica de la curva Este es un ejemplo, es una de esas leyendas, una de tantas, una de esas leyendas urbanas. Y nadie sabe si es verdad o una invención, pero hay muchas más. Esta noche queremos contaroslas y analizarlas. Para ello nos acompaña un experto que las ha estudiado. Con Alberto Granados os dejamos. Alberto, cuéntame la historia de la China esa, ¿qué me decías? Pues eh, sí, la verdad es que me quedé muy impresionado mientras estaba escribiendo este libro de leyendas urbanas. Eh, estaba narrando la historia de, de una mujer eh, que supuestamente, pues, eh, eh, porque había consumido muchas drogas, eh, llega a confundir un bebé que está sobre la mesa con un pavo de acción de gracias, lo mete en el horno y lo cocina, ¿no? Eh, esto es una leyenda urbana que existía En Estados Unidos, que se divulgó durante Mucho tiempo, pero claro eh, Mi extrañeza llegó espera, espera. Se confunde, y... cree que es un, un pago y mete al niño En el microondas Exactamente, llegada a tal extremo de, de consumir drogas, LSD y demás Bueno, pues que en medio de la noche eh, Era una, una chica que había contratado un matrimonio Para que cuidara a su bebé pequeño oh. eh, Lo que pasa que una serie de coincidencias Hacen que la chica llegue tarde Que no sepa que el bebé está en la cocina eh, En fin, que al día siguiente, sí al día de Acción de Gracias... Que estén tan tan, tan llenos de ese, del cuerpo Que decidan ir a la cocina a comer algo Porque tienen mucho hambre Que vean allí ese bebé Y lo confundan con un pavo de acción de gracias Lo metan al horno y lo cocinen ¿no? Esto que es una auténtica locura A mí me sorprendió mucho encontrar una noticia Que además en estos días eh, se ha vuelto a hablar de ello Porque era la mujer, una, una mujer americana de Ohio eh, Que se llama Gina Arnold eh, Que eh, supuestamente había metido a su bebé De dos meses en el microondas y lo había puesto a funcionar hasta que al bebé pues eh, prácticamente entró en el hospital cuando encontraron al niño, lo, lo llevaron al hospital estaba prácticamente fallecido ¿no? eh, hace unos días ha salido la noticia de que la han condenado a cadena perpetua esta mujer también se supone que había tenido una discusión con su pareja que estaba borracha, que habían consumido todo tipo de drogas y un poco pues eh, pues eh, por venganza o, o por intentar que la perdonara metió a, al bebé dos meses en el microondas y lo cocinó claro la verdad es que una noticia impresionante o sea que lo que había sido una aparente leyenda urbana se ha convertido uh -huh. en realidad con ese caso que recientemente han dado uh -huh. la, la sentencia a la mujer ¿no? desde luego y no solo es ese caso ¿eh? hay muchísimos casos a lo largo de, de este de este libro del que esas leyendas urbanas de repente se, se convierten en realidad ¿no? Alberto Granados, como compañero de otras singladuras, ¿cómo estás? Pues encantado de verte y de escucharte a través del micrófono Yo también a ti, me lo hago de vez en cuando ¿Qué te hizo a ti meterte en esto de las leyendas urbanas, Alberto? Pues eh, fíjate, eh, fue muy curioso, estábamos trabajando en radio, ya sabes que, que, que bueno que estaba metido en el, en el tema del misterio y llegó un día a, la, a mi email un, uh, un correo electrónico en el que pues, eh, se avisaba de una supuesta llamada pandilla sangre no una serie de bueno, pues eh, te advertía de que si ibas por la carretera y te encontrabas un coche de frente con las luces apagadas que no le dieras tú las ráfagas porque se podía tratar de una pandilla sudamericana de gente que estaban iniciándose en el rito de, de una de las bandas que daban la vuelta y si tú les dabas la ráfaga pues te perseguían y te, te mataban directamente ¿no? eh, esa eh, leyenda urbana a mí me llamó mucho la atención porque además venía con un FAS que venía con un matasello de la policía local de Almería Y me dio por investigarlo un poquito, llamé a la policía local de Almería, estuve eh, charlando con ellos y me dijeron que obviamente alguien había falsificado ese matasellos de la policía local y había hecho circular esa ese, ese FAS, ¿no? A partir de ahí empecé a investigar esta leyenda urbana, me di cuenta de que además tenía un origen eh, muy remoto porque venía de cuando Los Ángeles del Infierno, cuando paseaban por aquellas motos por Estados Unidos en los años 60, y también se contaba una historia parecida de que si te encontrabas a la banda que iban con las luces apagadas y les dabas las ráfagas, automa daban la vuelta y acababan con tu vida ¿no? y a partir de ahí me empecé a enganchar empecé a investigar otras leyendas urbanas a hacer un poco de seguimiento y me llegó vamos, me llegó a cautivar de tal manera que fíjate, eh, empecé a, a investigarlas y a, y a escribirlas ¿no? y has escrito un libro que lleva ya cuatro ediciones leyendas mm -hmm. urbanas se llama que son leyendas urbanas, ¿se puede definir de alguna manera? Bueno, pues son eh, pequeñas historias eh, que tienen un fundamento real, pero que verdaderamente muchas de ellas que tienen una moraleja, eh, te vienen advirtiendo de un peligro o de algo que te puede pasar, pero que la mayoría de ellas son inventadas. Eso sí tienen que tener una base real. Y la base que tenemos en la actualidad es que te la haya contado el primo de un amigo de un hermano de un tío eh, que es el que te ha contado esa historia, ¿no? Eh, eso con la eh, unido a internet y a la velocidad que, que llevan las noticias y la información, pues hace que estas eh, ...de las leyendas se vayan propagando... ...pero como la pólvora, ¿no? Quizá ahora un poco el caldo de cultivo de todo esto... sea internet, ¿no? Sí, yo creo que... Porque toda la gente cree que todo lo que se cuenta es verdad... ...y bueno, sí, la sí, inmensa sí, sí. mayoría son historias inventadas... Mentiras. ¿Sabes qué pasa? Nos pasa hasta a los periodistas... ...que a veces no contrastamos la noticia, ¿no? Ajá. ¿Qué va a pasar entonces con la gente que de repente... ...pues escucha una noticia le llega un mail directamente... ...de algo que está ocurriendo y que tengan precaución... ...y, y automáticamente da pie para que como somos buena gente... ...intentemos eh, llamar a nuestros amigos, familiares y demás... ...para ponerles en precaución... De ...de aquello que nos están avisando... ¿no? ...de qué puede pasar. Esto tiene que ver o es parecido... ...a esas historias que se contaban antes... En las hogueras, cuando no uh -huh. había televisión No la has vivido tú yo, sí, yo sí, casi sí, sí, sí, sí, sí, Pero sí, sí, sí Sí la has lo vi. vivido He vivido sí, esas historias que me contaba mi abuelo en la cocina Y, y sí. mi abuela, que ahora ya eh, Obviamente se hace cada vez menos, ¿no? Pero sí tienen una base real en todas ellas Por ejemplo, eh, la más conocida Que yo creo que es la de la chica de la curva La del coche que de repente se encuentra con una mujer Que le hace autostop, la monta en el coche Le advierte ella del peligro de una curva determinada Él frena y cuando le va a dar las gracias Por el retrovisor ve que esa mujer ha desaparecido ¿no? Siempre dejando algún ras determinado dentro del coche no bueno pues esta historia ya se contaba en, en la época en la, en la que las personas se trasladaban de carruajes y se hablaba de una extraña mujer que aparecía en las posadas y pedía llevar eh, que le llevaran hasta la siguiente posada y cuando llegaba a una curva determinada advertía del peligro de esa curva ¿no? o de cuando las personas iban pues eh, atravesando los, los bosques a, a caballo y se contaba la historia pues de también de una muchacha que iba vagando por los bosques pedía que, que le llevaras a la grupa de, del caballo y cuando te dabas cuenta no, no estaba detrás ¿no? De, de la grupa o sea que imagínate desde cuándo se vienen contando estas, estas historias eh, bueno pues fíjate, de generación en generación ¿no? o sea que la historia de la chica de la curva no es cierta Bueno, pues vamos a ver. En esto como todo eh, siempre hay un escepticismo y hay una gente que verdaderamente cree en ello. Es decir, eh, yo sí que me he encontrado con testimonios de ¿Mm? gente asegurando que ha visto la chica de la curva. Si es cierto... Yo, yo también. Ajá, por eso. Y además a cámara eh, contando y relatando historias que han sucedido dentro del coche de mujeres que luego han desaparecido. Lo cierto del que la única base real que teníamos para, para agarrarnos a esta leyenda, para hacerla realidad era una denuncia que se había puesto en una comandancia de la Guardia Civil en Bilbao que estuve investigando y tal... Uh, no, o no existe, o por lo menos no quieren decir que existe, ¿no? Eh, sí que estuve hablando con la comandancia de la Guardia Civil, estuve intentando investigar si esta leyenda era cierta o no, si había habido una denuncia por parte de alguien, eh, pues denunciando ese caso de la mujer, y no tenemos ningún documento que así lo acredite. Ahora, testimonios hay muchísimos, ¿no? Algunas de las leyendas urbanas, Alberto, se basan en los miedos que tiene la gente sirven para sacar aflorar el miedo sí fíjate yo pienso y a veces cuando me han preguntado que quién eran los creadores de las leyendas urbanas a, a, veces, a veces es difícil de saber ¿no? porque mm. pasa un poco como los chistes que de repente te llegan y no sabes muy bien quién ha tenido el tiempo y el y, el, y, y, la, y lo poco que hacer para, para inventarse estas historias ¿no? eh, y, y yo creo que, que muchas de ellas eh, están inventadas o parece que las hayan inventado los padres no yo creo que son los primeros que nos dicen cuando somos pequeños ten cuidado que en el colegio en la puerta del colegio suelen dar droga Eh, ...a las chicas jóvenes no vengas tarde... ...porque se aparece tal cuando éramos pequeños... ...lo de lo del hombre del saco, ¿no?... ...que curiosamente eh, el hombre del saco... ...al igual que ha pasado como en este caso... ...verdaderamente existió, ¿no?... ...tuvimos nuestro particular hombre de saco en España... ...se llamaba Francisco Leona... ...y fue un delincuente que secuestró a un niño... Eh, ...lo transportó en, dentro de un saco... ...y se supone que le sacó la sangre y los untos... ...para dárselos a un enfermo... ...para ver si mejoraba, ¿no?... ...a cambio de una gran cantidad de dinero... ...junto con dos compinches... ...este hombre fue detenido... Eh, 1912 ingresó en la, en la cárcel en Almería y al final, fíjate, fue asesinado por sus propios compañeros de celda que, que lo mataron, ¿no? ...y esa historia que además curiosamente ese enfermo eh, terminó mejorando ¿eh? no sé si por la por la psicosis eh, o, o por lo que fue pero la verdad es que a este pobre niño lo sacaron los juntos y la sangre y lo, y lo asesinaron ¿no?... entonces a partir de ahí esa leyenda pues claro es ideal pues para meterle un poco instalado el miedo a los, a los más pequeños a los jóvenes para pues, para que no lleguen tarde o para que vigilen un poco eh, pues la gente con la que van ¿no? quien las inventa o quién de dónde surge el primer origen de la leyenda dice quién tiene uh -huh. tampoco que hacer que de repente uh -huh. Pues fíjate yo creo que muchas están sacadas de, de libros antiguos eh, muchas son pequeñas historias que se inventan con el paso del tiempo algunas yo creo que surgen un poco como broma otras simplemente para inquietar pero en sí eh, y luego tenemos el caso de los que las inventan adrede como el caso de un periodista americano que se llama ysachs que se ha hecho famoso por inventarse eh, algunas de las mejores leyendas urbanas ¿no? uh -huh. este periodista eh, trabajaba un poco eh, analizando los efectos de las leyendas urbanas en la ...y hacía un pequeño seguimiento desde que creaba una leyenda urbana hasta el final, ¿no? Como aparecía y hacía eh, grandes dosieres de cómo había aparecido en los medios de comunicación, ¿no? Este hombre, por ejemplo, se inventó la leyenda urbana de que en Corea eh, cogían a los perros que había en las perreras americanas... ...se los llevaban a, a Corea y allí se comía como si fuera un manjar, diciéndoles que simplemente los iban a criar en un buen sitio donde ellos tenían... Y bueno, saltó hasta los medios de comunicación, eh, bueno, las perreras, todo el mundo se puso, a los eh, amantes de los animales eh, hicieron manifestaciones, bueno, se creó una conmoción total en Estados Unidos cuando este periodista luego salió y dijo no, no, esto ha sido una noticia inventada con eh, testigos, incluso pone actores de por medio para que la noticia sea más real, se inventa eh, algunos eh, eh, sonidos, algunos vídeos que cuelgan Internet y el hombre va haciendo el seguimiento de esas leyendas urbanas que, por ejemplo, este hombre fue también el que, el que creó la ley ...de urbana... ...de que había cierta empresa americana... ...que ponía implantes eh, a personas... ...que estaban quedándose sin cabello... ...de, de, de muertos... ¿no? ...que cogían y les eh, quitaban el, caballo, el cabello... ...y luego se lo implantaban... ¿no? O sea que ...¿por qué así... me miráis a mí <risa> Se ha creado unas cuantas... Sí, ...por aquí podía haber un implante también de sí, pelo... ...de también. un lado eh, al otro... Del, del dentro de un momento cristal. te pido que pienses... ...en algunas de esas leyendas como para meter miedo... Bien. ...porque nos vamos a transformar... ...vamos a poner un poco de fuego vamos a meter miedo... ...y no te rías así que te puedo dar le diga a nuestro técnico espacio en blanco un viaje al mundo de lo desconocido lo curioso es que Alberto antes de que empieces a contar algunas es que muchas de ellas yo he, he, he investigado algunas Unas pocas, no tantas como tú seguramente Y si vas un poco al origen siempre, como tú decías con el hombre de, del saco Hay un origen, hay un, un hecho real del cual surge luego toda la historia ¿no? Yo recuerdo una historia que contaban en la zona de Palencia, eh, en Castilla eh, El hombre de la capa no sé si has oído hablar de esa leyenda Y al final siempre la capa existía Sí, al final tenemos también, por ejemplo, la vampira de Barcelona eh, Pues eh, tenemos algunos eh, casos curiosos en España que han sucedido Y que a partir de ahí, pues lo que hacen estas leyendas urbanas Lo que hacen es modernizarse Y en vez de hablar de una mujer que te quita la sangre Pues te habla de un teléfono que te puedes encontrar Y que lleva detonante Que ha puesto una banda terrorista para que te explote en la cara no eh, También, obviamente, el 11S ha sido muy importante En el mundo de las leyendas urbanas A partir de ahí se crearon un montón de leyendas Eh, relacionadas con terrorismo, con atentados eh, Se volvieron cada vez además eh, Más racistas eh, Intentando meterse más con, con las poblaciones Marginales de cada sitio Y de hecho si nos damos cuenta dónde surgen verdaderamente estas leyendas urbanas eh, suele ser por ejemplo esta de la pandilla sangre Pues en Almería, en sitios donde a lo mejor Tienen bastantes problemas con la, con la inmigración Parece que es el mejor caldo de cultivo Para intentar eh, pues crear miedo En la población Y que, y que nos asustemos de, de, de esta gente Que, que viene de otro, de otro mm. país ¿no? Hablabas del 11S, circuló una información que decía que 5.000 judíos que vivían allí eh, trabajaban, eh, de repente no fueron uh -huh. a trabajar ese día, porque alguien les había avisado que iba a ocurrir algo? Leyendo Urbana. Sí, eh, hay muchas que relacionadas con el 11S que, que muchos compañeros han investigado y que han, y que han intentado esclarecer. ¿no? Sobre ese edificio también hubo muchas, eh, como que el director de seguridad eh, del edificio no había ido a trabajar ese día, eh, sobre las acciones que hubo en bolsa y que algunos decían que habían comprado o vendido el día antes. Y luego, a partir de ahí empezaron a circular muchas pues, de gente que se encontraba con una persona de rasgos árabes en un supermercado y por ayudarle le daba la clave exacta del día que iba a haber un atentado que iba a ver y le decía pues no pases por este supermercado tal día, tal hora. ...y verdaderamente le tenía asustado durante un buen tiempo, ¿no? Okay. Eh, yo creo que con el mundo árabe, con los chinos... Eh, ...ha habido muchas leyendas que se han creado precisamente... ...a partir de, de, ese, de esos atentados, ¿no? La forma en que se propagan ahora evidentemente mm. es Internet, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que básicamente es Internet... ...que van a a, a bueno a una velocidad de relámpago, ¿no? Eh, diariamente estamos recibiendo tres, cuatro eh, leyendas urbanas... Eh, ...constantemente en nuestro, en nuestro correo electrónico... ...luego la televisión o los medios de comunicación... ...que a veces sin querer... ...damos pie a pequeñas leyendas urbanas... ...que las contamos como si fueran ciertas... ...y que la gente simplemente por el hecho de haberlas escuchado... Eh, ...se hace suyas y empieza a divulgar... ...de una manera muy rápida, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una que se contaba... ...de que teníamos que tener precaución... ...porque en la puerta de los supermercados... ...había personas que te mostraban un perfume determinado... ...te decían que su empresa había quebrado... ...y que lo estaban vendiendo a la mitad de precio... ...y que cuando ibas a oler la fragancia que te ofrecían... ...verdaderamente era una droga que te atormecía... ...y que te robaban todo lo que llevabas a las bolsas de supermercado y todo lo que tenías, ¿no? Eso se propagó, vamos, eh, como la pólvora y obviamente estuve mirando a ver si había habido alguna denuncia parecida de algún aerosol en un supermercado y nunca hubo, ¿no? Aunque... ...también tiene su parte de realidad, ¿no? Porque sí que descubrí que eh, ha habido varias denuncias... ...por no decir numerosas denuncias... ...de gente a la que se le han colado en el piso... ...le han echado un spray para adormecerlos... ...y a partir de ahí les han robado en medio de la noche. ¿Parte de la culpa de que todo esto se extienda... ...quizás sean de los periodistas nuestra... ...por no contrastar mm. las informaciones? Efectivamente, yo creo que a partir del 11S, por ejemplo... ...se contaron muchas historias... ...incluso se hablaban de las profecías de Nostradamus... ...en relación a lo, al 11S. Con una profecía que se inventaron. Exactamente, ¿no? se, que se había, tener... había inventado un estudiante americano eh, y que todos los medios de comunicación yo creo que cayeron como en, la, en la cuenta de que, que era cierta no o sea que sí que tenemos un poquito de culpa ¿no? eh, Leyendas urbanas no las de miedo, vamos a dejar ah, por un poquito las más usuales que andan por ahí funcionando las que más te han impactado a ti, bueno, ¿cuáles han sido? Yo creo que tuve que hacer al final un capítulo que estaba tentado de no hacerlo, que eran las, las leyendas imprescindibles ¿no? eh, que era, pues la chica de la curva, el llamado el perrito con Ricky Martin y la mermelada famosa, que fue una historia bastante tremenda, no que sucedió en el programa Sorpresa Sorpresa la del el hombre rana que aparece en un incendio eh, o la de los cocodrilos en las alcantarillas ¿no? yo creo que esas son un poco las, las, las que más conoce todo el mundo Y, y las que más habla de ellas ¿no? ¿El hombre rana qué es? Que de repente... Sí, en un, eh, en un eh, incendio, pues eh, paseando entre los eh, restos de, del incendio pues Se encuentran con que en uno de los árboles eh, hay un hombre eh, quemado totalmente Con lo que parece ser los restos de un traje de hombre rana ¿no? Traje y, neopreno de bucear Exactamente, entonces bueno, pues, la leyenda urbana cuenta eso ¿no? Que la ha recogido un avión de los que reposta agua en algún embalse y se lo, ha, se lo ha llevado y luego lo ha soltado allí no eh, cosa que estuve investigando un poco para ver qué tipo de cerramiento tienen esos esos aviones y llevan una red muy fina en la que no se pueden llevar absolutamente nada ¿no? o sea, yeah. que... Hablas en tu libro eh, quiero que me cuentes alguna otra de esas de mm -hmm. que más circulan, de Marilyn Manson que tiene que ver con las leyendas, este personaje Bueno, pues este personaje yo creo que es de los que más han inventado historias extrañas sobre él no yo creo que eh, algo que tienen las leyendas urbanas es que algo que nos da miedo que nos asusta o que no nos convence de repente empiezan a surgir muchas historias alrededor de él no Y de Marilyn Manson yo creo que es el artista que más eh, leyendas eh, se han inventado sobre él Desde que tenía el cadáver de su abuela metido en casa Desde que se había hecho numerables eh, operaciones eh, Que mataba en el escenario todo tipo de animales eh, Que bebía sangre, en fin, yo creo que ha sido de los artistas Que más se han inventado leyendas urbanas ¿no? eh, Con ellos y con las bandas así un poco más de, de música rock no Yo creo que el rock duro ha dado leyendas eh, bastante importantes ...pues eh, como por ejemplo la que se iban a pegar en un momento dado dos bandas... Eh, ...creo que en este, no me acuerdo muy bien si eran Manowar y otra y otra banda de rock... ...que habían quedado un día determinado para pegarse entre ellos... ...para quitarse la rivalidad entre, entre los fans, en fin... ...yo creo que se han creado muchas, eh, con el mundo del rock and roll... ...también ha habido muchas, muchas leyendas. ¿no? Más leyendas indispensables antes de pasar a las de miedo... qué creas que, que a ti te han impactado. Bueno, yo creo que otras eh, tiene que ver también mucho con animales... Eh, ...yo creo que en, en los animales también me llevé una sorpresa... Eh, porque yo me pensaba todas eh, relacionadas con las arañas, con los insectos. Eh, esas me, me daban mucha grima, ¿no?, el incluirlas en el libro. Algunas de incluso de la, la escayola que lleva la niña pequeña, que no hace nada más que quejarse y quejarse porque algo le, le molesta dentro de la escayola y que no le dan importancia, y que al final cuando le van a quitar la escayola se dan cuenta de que un gran gusano la había... Crecido dentro porque la escayola tenía más tiempo del debido... y la había prácticamente comido toda la, la, toda la carne, no solo le, quedaba, solo le quedaba el hueso. Pero investigando me di cuenta de que había habido varios casos de gente que verdaderamente habían tenido bichitos dentro, por ejemplo, del oído ¿no? eh, una alemana que notaba cómo le rascaban con la uña en el oído y la mujer, al final, eh, desesperada, acudió al médico y le habían dado una arañita dentro de, de, su, de su oído y había crecido y la tenía por, por dentro del oído ¿no? y esas de arañas, insectos los perros por ejemplo dan muchas, muchas leyendas urbanas ese perrito que viene de Estados Unidos a veces eh, tiene más riesgo más, eh, lo hacen como algo más racista la historia y viene a lo mejor de México o de Venezuela y es un perrito que en un principio se ha traído una pareja porque les ha dado mucha pena y lo han traído medio camuflado en el, con el pasaje y al final va al perrito lo dejan con el perro de un amigo ese fin de semana porque se van de viaje y cuando regresan es un espectáculo de sangre y de, y de despojos eh, de, del animal porque lo que verdaderamente era era una rata que ellos no conocían muy bien, una gran rata que se habían traído confundido como si fuera una mascota Más historias que quiero recordar y preguntarte lo de las brujas de Blair ¿Te acuerdas de la, la película? No. eso fue una historia real o...? Yo en ese caso, fíjate, esta, esa, esa leyenda no la, no la he investigado ni esa ni esa historia. No tengo, fíjate, ninguna de Brujas. Tengo ¿No? tengo muy poquitas. La verdad es que me he dedicado más a, a recopilar a lo mejor de, de bebidas, de comidas. Bueno, tenemos hay cerca de 12 12 capítulos y, y son más de 200 leyendas urbanas. Pero, por ejemplo, de Brujas sí es curioso que no he tenido uno. Pero, claro, tengo tantas en el tintero. O sea, yo cuando tuve que cerrar ya la edición... Eh, dije, bueno, vamos a parar aquí, porque son tantas las que además cada día van llegando y, uh -huh. y las que me voy enterando cada día que, que bueno, es, vamos, increíble ¿no? Lo de los caníbales, ¿te acuerdas de aquella película también uh -huh. que era en Sudamérica, que eran al final unos caníbales? ¿Eso es cierto ¿o? efectivamente Pues yo creo que, ¿sabes que ocurre? Que en este, el, la mayoría de las leyendas urbanas eh, nunca vamos a descubrir si ha habido algo real o no, eh, porque cuanto más queremos acercarnos a las pruebas, más nos vamos despistando, ¿no? En este caso lo mismo no esa, esa grabación, ese supuesto uh, caso, que al final Yo creo que no vamos a encontrar en los medios de comunicación si encontramos algún documento va a ser siempre falsificado y nunca vamos a, a llegar a los orígenes ¿no? de, de las leyendas ¿no? La que más te haya llamado la atención a ti más te ha impactado más se haya llegado A mí me impactaron mucho sobre todo eh, hubo una que sinceramente yo estuve cerca de una semana malo mmm, imaginándome la escena, y que además eh, fue muy curioso porque mi madre me llamó y fue una de las primeras que, que leyó y me dijo pero hijo mío, ¿esto cómo ha podido ser? ¿esto es verdad? ¿no es verdad? y le dije, no, no, esto es una historia inventada de una niña que está en un colegio interno en, en Londres, una chica de unos 14 o 15 años que depende de los resultados de un examen para saber si continúa o no en ese colegio de pago con unos padres muy estrictos que sabe que si suspende ese examen para ella va a ser la perdición porque va a tener grandes castigos, ¿no? Le traen la hoja del examen con las respuestas ya hechas y se da cuenta de que el examen lo ha suspendido. Automáticamente a la chica se le cae el mundo encima, abre su pequeño plumiar que tiene sobre la mesa, coge dos lápices afilados, se los introduce en la nariz y se balancea contra la mesa pegando fuertemente con la cabeza y atravesándose con los dos lápices el cerebro, ¿no? El eh, pensar en esa escena, en pensar verdaderamente el impacto de ese golpe contra, contra, contra la cabeza, contra la mesa y demás, ahí me tuvo como una semana que fue bastante, bastante complicada. Se me ocurre preguntarte no puede pasar al contrario que de repente la gente joven que no en internet por ahí navegando vea esto y lo quiera imitar como pasa en muchos uh -huh. comportamientos De hecho, hay algunas eh, que han sido imitadas, por ejemplo lo de Verónica, la historia de Verónica cuente, de aquella... un poco la historia Bueno pues esto se supone que es eh, eh, una chica que le empiezan a contar una historia que ha sucedido en un colegio de unos amigos que jugando a la ouija pues había una chica que se llamaba Verónica. ...que como que no lo hacía no les daba mucha importancia... ...al juego de la ouija y se reía de ellos, ¿no? Eh, tanto se rió de, de la extraña historia con la ouija... ...que estaban haciendo los compañeros... Eh, ...que en un momento dado eh, parece que el espíritu se aparece... ...ella tropieza, se cae y, y termina muriendo en el colegio, ¿no? Con mucho tiempo después a, a una joven le cuentan esta historia... ...y también se ríe de lo mismo, ¿no? Ah, esto es mentira. Entonces dicen, bueno, cuenta la leyenda... ...que si tú te apareces frente al espejo a las doce de la noche con una vela desnuda y delante del espejo le dices tres veces la palabra Verónica eh, se te aparece el día que vas a morir y cómo va a ser tu muerte no esta chica se ríe, se burla de lo que verdaderamente le están contando y decide que va a ir al día siguiente por la noche con los compañeros a ese mismo colegio ¿no? esta chica llega por la noche eh, se desnuda ya sola en el baño con una vela, la enciende y a las 10 de la noche eh, recita las tres eh, veces la palabra Verónica frente al espejo y allí eh, ella descubre horrorizada que se ve ella muerta pero con su misma edad se queda horrorizada que en ese momento Crao cae para atrás se golpea la cabeza y en el instante muere no eh, yo tengo gente que me ha dicho que han hecho la historia de Verónica y algunos con resultados me, me han dicho que bastante curiosos ¿no? y sé que muchos adolescentes en algún momento de su vida se han puesto frente a un espejo a las 12 de la noche y han dicho esas palabras de Verónica, Verónica Verónica. Yo, por si acaso, no lo haría. Dentro de un momento nos vas a contar algunas de esas de miedo miedo. Los chinos, ¿es verdad que no los entierran? que Esa pues leyenda de los chinos, eso, eso que no hay tumbas es, de chinos en nuestro país. Fíjate, eso es curioso y además es curiosa la noticia que también nos venía hace unos días, eh, de que la policía china está muy preocupada porque eh, tú sabes que, que en China eh, no se pueden eh, enterrar a los, los cadáveres. ¿no? Eh, fue una ley que se, se promulgó hace bastantes años y entonces la gente incinera los cuerpos ¿no? pero ¿qué pasa? que hay muchas personas que desean que sus eh, muertos descansen en la tierra, descansen en paz ¿no? Eh, y entonces lo que están haciendo es que se están organizando mafias en las que por un determinado precio tú llegas, encargas a la mafia un cadáver eh, esa mafia se encarga de secuestrar eh, mendigos eh, personas de poco dinero gente que no tenga mucha familia, los asesina y te entrega el cadáver, que tú ...das el cambiazo por el tuyo... Incineras a la persona que te ha traído la mafia y tú a tu familiar lo entierras y, y le das el descanso que tú crees que debe tener bueno ya son cerca de 100 más de 100 casos los que ha ocurrido los que han ocurrido en china y tienen bastante sorprendida a la policía y están investigando eh, bastante toda esta historia ¿no? que está dejando a toda la población como como he no y a partir de ahí pues sí aquí en españa siempre se ha hablado de que eh, los chinos pues no se les enterraba y que directamente utilizaban eh, su muerte para atraer nuevas personas con su identidad ¿Qué ...hay quien dice que... ...ese además es un tema que yo quiero investigar más profundamente... ...y hay quien dice que simplemente que los mandan a, a China... ...para que descansen allí... ...y que por eso no se entierran en, en nuestro país... ...pero sí que es cierto que, que la leyenda está ahí... ...como como que por ejemplo... Eh, ...los chinos tienen cerca... Eh, ...o algunas ventajas ¿no? ...por, por el hecho de, de montar sus tiendas... ...que sí, no pagan impuestos... ...que no si pagan nada, impuestos sí. efectivamente... ...¿eso es cierto? Eh, ...no, no es cierto... Esa, ...eso sí que no, no es cierto... ...no tiene ninguna ventaja lo que pasa que sí sí que es verdad que bueno pues los empresarios de la zona en cuanto ven aparecer una, una tienda eh, de asiáticos, pues ya temen por su, su negocio, porque la competencia va a ser dura, ¿no? Sin duda. Eh, las leyendas, has comprobado que van cambiando decir, que surgen con un aspecto y van mm. transformándose dependiendo de quién las cuente, dónde... Sí, es... sí, como hemos dicho, dependiendo del lugar en el que estén ubicadas, de repente se cuenta de una manera o de otra, incluso se intentan llevar personajes reales para que la leyenda urbana cobre fuerza, ¿no? En el caso de esta, que era bastante graciosa, de Ricky Martin con la mermelada y demás, si nos damos cuenta y nos damos un paseo por el mundo, descubriremos que esa misma leyenda se cuenta con el actor de moda en el país determinado, con el programa de moda en el país determinado y pasa igual con la leyenda urbana, por ejemplo, de la pandilla sangre, donde en otro sitio pues se contará como que en vez de una pandilla de dominicanos es una pandilla eh, de africanos en otro sitio eh, de chicanos en fin, que cada uno la irá amoldando a su situación y a su, y a su región. ¿no? Ya. ¿Y por qué crees desde un punto de vista psicológico que tiene tanto impacto? Es decir ...porque la gente se implica tanto y dice que eso es cierto... ...que su primo lo ha vivido, que ellos uh -huh. mismos lo han vivido... ...porque llega a meterse tanto dentro del inconsciente... ...pues yo creo que por el hecho de intentar ser protagonistas... ¿no? De ...cuando estamos en una reunión o estamos con amigos... ...el contar una historia que a todo el mundo deje sorprendido... ...yo creo que eso nos da un valor ante los demás... ...o conocer algunas historias que otros no conocen... ...que es muy importante... ...a mí me llegó a pasar el caso... ...de estar en una mesa con amigos en una boda... ...y contarme una leyenda urbana que hay terrible... ...de unos amigos que le quieren gastar una broma al novio... Y no se, no, no se les ocurre otra cosa que ponerse pues, en una careta de la matanza de Texas Y aparecer con una sierra eléctrica en la boda, ¿no? Para cortarle la corbata Ajá. Obviamente cuando están todos agarrando al novio para cortar la corbata Alguien dice, venga a sonreír a la foto Todos miran a la foto Y automáticamente esa sierra eléctrica le corta al novio al cuello El cuello al novio y, y bueno, lo termina matando su propio amigo allí en vivo y en directo Bueno, pues en una boda A mí me lo han llegado a contar como cierta Y ocurrido en una boda de un amigo Y yo le tuve que decir, mira, vamos a ver, cógete mi libro que viene en la página tal, esta leyenda urbana. Y esto que me estás contando es una historia que, que cuando intentas investigar en qué boda fue, en qué año, en qué día, para ver si en las hemerotecas existe algún suceso de estas características, te das cuenta de que simplemente es una historia inventada, ¿no? Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido esta noche con Alberto Granados hablando de leyendas de leyendas urbanas que a veces tienen algo de realidad eh, a mí me gusta mucho pasar miedo me encanta pasar miedo ...pues así que te lo dejo en tus manos... ...cuéntanos historias de... ...bueno, leyendas. fíjate, yo creo que, que a veces... Eh, ...impresionan más las historias... Eh, ...que podemos tener cercanas... Eh, ...a las que son más lejanas de nuestro entorno... ¿no? ...y hay una que a mí me, me sorprendió bastante... Eh, ...porque todas las que tienen que ver... ...con el inframundo, con el mundo... Eh, ...del demonio, del misterio y demás... ...eso yo creo que a la gente... ...les, les entra un poquito más de, de temor... no ...y hay una que a mí me, me llamó mucho la atención que es de una persona que tiene una perrera y de repente les llegan con un perro de estos lazarillos y se lo vienen a entregar porque el perro pues es un desastre, no, no es capaz de estar con ningún dueño. Y este buen hombre que siempre recoge animales y que es una persona cristiana y demás, bueno, pues acepta a ese, a ese perro enorme con esa mirada tan extraña y lo acepta dentro de su, de su perrera, ¿no? Eh, le dicen que, bueno, que tenga cuidado, que es un perro peligroso, que se llama Lucy y que, bueno, que tiene una mirada un poco inquietante, ¿no? Este hombre, bueno, pues lo pone en la perrera y una de las veces que le va a ofrecer comida, se agacha un poquito y de su cuello sale el crucifijo que llevaba prendido y automáticamente el animal se vuelve loco. Pero se vuelve loco que empieza a babear, empieza a destrozar la jaula. Este hombre se guarda el crucifijo pensando que ha sido eso y ve como el perro se calma. Vuelve a enseñarle el crucifijo y el perro se vuelve loco, ¿no? Entonces este hombre le da por emparallarse con la historia... ...y decide preguntar qué había pasado con este perro... ...cuál había sido su camino hasta llegar allí y resulta que empieza a hablar con el cuidador del perro y le dice, sí, la verdad es que el primer dueño que tuvo eh, que tuvo Lucy bueno, pues era una persona que sin querer bueno, pues eh, estaba con el perro, con el animal y, y el animal sin querer lo puso delante de un autobús y el autobús lo arrolló bueno, ¿cómo sería que el animal se comía hasta los trozos de, de ese pobre hombre porque, de impresionado por lo que había ocurrido a su amo? Eh, luego lo cierto es que, bueno, le cambiamos eh, de dueño para ver si, si recuperábamos al perro y el siguiente eh, dueño también se cayó sin querer en el estanque de retiro mientras paseaba con él y le de decidimos que le poníamos una mujer para ver si eh, estar al estar con una mujer cambiaba el carácter del perro y esta mujer pues si se cayó, se cayó sin querer en el metro y fue arrollada por uno de los vagones, unos vagones del metro, ¿no? El hombre empezó a escuchar estas eh, historias horrorizado pensando que verdaderamente ese perro era algo eh, misterioso y, y distinto y decidió acabar con su vida, ¿no? En una de las comidas le puso veneno al perro y se lo acercó para dárselo para darle al perro esa esa comida envenenada y él decía decía yo puedo jurar que aquel perro mientras comía aquella comida envenenada levantó la vista y me sonrió no sé si verdaderamente si sí. conocía bien el destino que iba a tener su vida o se lo imaginaba ¿no? Pero bueno hablas en tu libro otra de espera entrevista con giorgio Areso sí ¿Esto qué es? porque sabes que ocurre en esa en esa eh, leyenda urbana que estábamos hablando de de Ricky Martin y, y, y el perrito y la mermelada, todo sucedió en un programa que se llamaba Sorpresa Sorpresa que en aquel momento dirigía Giorgio Aresu. Entonces le localicé, él estaba de productor en México y le localicé para preguntarle por aquella historia curiosa, ¿no? Y él me contestó, pues eso, ¿no? Que había sido una invención que tuvieron que salir a los medios de comunicación pero que se armó en su momento tal revuelo que tuvieron que, que ofrecer un millón de pesetas de las de entonces a aquel que diera alguna prueba o alguna cinta con aquella grabación famosa que se supone que había ocurrido, ¿no? Y bueno, hasta hoy decía él que él seguía con ese millón en el banco, que no sabía si lo tenía o no, pero que obviamente no había salido nadie, ¿no?, a, a contar nada, ¿no? ...más historias de terror, de miedo... que te ...bueno, pues a, me llamó también mucho la atención... ...porque yo creo a mí me impresionaban mucho... ...también las de carreteras, ¿no? Eh, hoy en día eh, hay mucha gente que a veces te pregunta... De, ...bueno, ¿y por qué eh, no hay tantos misterios... ...como ocurría antes? ¿Por qué no hay tantas historias como conocíamos antes? Parece que desde el año 2000... ...casi no hay casos de misterio, ¿no? Y si sí es cierto que, que, no, que antiguamente... ...cuando la gente tenía que desplazarse... ...a caballo o andando desde, desde terrenos... ...que estaban bastante alejados... Por ...por la noche sin ninguna luz eléctrica... Yo creo que era el caldo ideal para que ocurrieran todas estas historias ¿no? y, y ocurrían todas estas eh, cosas curiosas ¿no? y la carretera tiene algo de especial que conmigo por ejemplo cuando viajo por esas pequeñas carreteras en las que no están iluminadas que solo tienen dos eh, sentidos de fuera de las autopistas ¿no? fuera de las autopistas entonces cuando a uno verdaderamente está más a flor de piel todos los sentidos donde de repente a uno se le aparece la chica de la curva o se le aparecen mil cosas extrañas que no le puede dar explicación ¿no? las historias de carretera a mí me llama mucho la atención y había una bastante curiosa de un vendedor que, que tenía que atravesar de vez en cuando un sitio que le llamaban el bosque de los suicidios, eh, porque decían que los parejas de jóvenes se marchaban a suicidar allí no. Entonces eh, bueno, pues este señor pasaba por una de las carreteras de noche sin ninguna circulación. Eh, y de repente con los faros eh, descubre a una chica aterrorizada que sale a su encuentro ¿no? a la carretera para el coche la intenta atender y entonces le dice que son una pareja de novios que no les dejaban seguir juntos y que habían decidido acercarse hasta ese lugar para suicidarse ¿no? que el chico había tomado muchas pastillas que ya se había tomado unas cuantas pero que, que se encontraba bien que si por favor les podía llevar hasta el hospital más cercano ¿no? entre la chica y este señor montan al, al novio de la chica en el coche que está eh, parece fallecido ella también se monta en la parte trasera del coche Y él se dirige rumbo al hospital ¿no? Cuando llegan al hospital automáticamente Salen los enfermeros, recogen el, el cuerpo Él no se da cuenta muy bien ¿no? de, de, de este chico eh, Y automáticamente él ve que le llevan los, La gente de seguridad lo llevan hacia una sala Y el médico pues eh, viene hasta él ¿no? Y le empieza a preguntar qué es lo que ha ocurrido Este hombre le cuenta la historia Y dice pues yo le tengo que decir que lo que usted traía aquí Era el cadáver de un chico y una chica Fallecidos hace 4 o 5 días entonces el hombre se quedaba bastante asustado y temeroso pensando que, que bueno que contando su propia historia otra historia que había sucedido y que en realidad había sido otra de la que se había imaginado la última quiero vamos cu la última Bueno, me ha dejado ese pues, polvo con eso la chica la cruz ¿no? ah, sí, sí, Ya sí, te contaré con sí, día sí, cosas sí, sí, sí. Bueno, yo te puedo contar por ejemplo, ¿Qué te eh... pasó nada yendo por ahí por la carretera cosas? Sí, me ocurrió una alguna cosa curiosa y, y además en la conté una vez que al final viendo lo que había sucedido pude decir no me ha pasado nada, ¿no? Pero tuve unos momentos bastante angustiosos ¿no? yo me dirigía por una carretera desde Jerez a Rota en Cádiz es una carretera muy poco iluminada y justo en uno de los laterales se encuentra la base aérea de, de Rota y ese lugar es muy misterioso y mágico no es una carretera muy especial y de repente en medio de la noche eh, yo he viajado con mis dos niños eh, pequeños detrás, veo una luz enfrente, frente pero eh, horizontal como si de repente pum pum se iluminaran como unos fluorescentes enormes ¿no? y estaba quieto delante mío Yo en un principio no le di mucha importancia, eh, empecé a pensar qué es lo que podía ser, pero ya cuando mi niña me dice, oye papá, ¿te has dado cuenta aquello que está en el cielo? Pues le dije, sí, cariño, no sé qué puede ser, pero... Y aquello de repente volvió a encenderse un poco más y a una velocidad meteórica desapareció. Lo que pasa que lo pude seguir con la mirada y de repente vi cómo uh, se acababa esa extraña nave, una especie de ruedas, y aterrizaba en la base aérea de derrota de y se trataba de un avio, de un avión espía estos aviones triangulares que alcanzan unas velocidades increíbles y que obviamente no es nada parecido a lo que hemos visto en los cielos no yo estoy convencido que si no lo hubiera visto aterrizar, eh, automáticamente visto te estaría contando que había visto un día o una noche determinado un ovni ¿no? uh -huh. eso la, seguro. La última historia de terror, de miedo. De bueno, onda. pues <coughs> historias eh, que al final, fíjate también casi se convierten en realidad porque anda que no ha habido eh, desde hace un tiempo noticias de cosas ocurridas en los andenes del metro, ¿no? en los vagones de, desde policías o gente de seguridad que ha pegado a personas asesinatos, suicidios, la verdad es que el metro da es un caldo de cultivo muy importante para, para leyendas ¿no? y qué, qué decir si de repente tienes que ir por el metro y empiezas a recorrer uno de esos vagones o uno de esos túneles medio vacíos sin casi iluminación y, y la verdad que uno empieza a lo mejor a escuchar una, unos pasos a lo lejos, ¿no? eso Yo creo que inquieta bastante ¿no? Inquieta bastante por ejemplo a, a una chica que, que está esperando a altas horas de la noche Ya esos últimos vagones Que casi llegan sin, sin pasajeros Y en el último vagón justamente En el que se va a montar Ella va leyendo su libro Pues enfrente de ella ve un trío muy extraño Dos personas de rasgos sudamericanos Con una mujer en el centro Pero la mujer no hace nada más que mirarla fijamente ¿no? Ella está leyendo su libro Y de vez en cuando levanta la mirada Y piensa en el descaro de aquella mujer que no le aparta la vista, ¿no? Y que todo el rato le tiene puesto la mirada como perdida, ¿no? En sus ojos. De repente, en la siguiente parada monta un señor que se sienta a su lado y le dice, por favor, acompáñame a la siguiente parada, no hables, no digas nada, simplemente acompáñame y confía en mí, por favor, sal conmigo en la siguiente parada. Cuando el metro llega a la siguiente parada, esta chica se baja con este hombre y le dice, perdona que, te, que no te haya dicho nada antes, pero soy médico y acabo de ver a esa mujer que iba sentada enfrente tuya y que esa mujer iba muerta, sostenida por esos dos hombres que la llevaban acompañando a cada lado de, de ella, ¿no? Eh, y esta chica, pues igual, ¿no? Pensando que aquella mujer tenía una, una mirada penetrante fijada en sus ojos y resulta que había sido asesinada en el vagón del metro y e iba escoltada por, por dos personas, ¿no? Leyendas e historias que a veces no son reales, pero que otras muchas acaban o obtienen su origen en la realidad. O acaban convirtiéndose en reales ¿Vas a escribir más? ¿Más libros de leyendas? Bueno, pues estoy haciendo ahora Preparando otra cosita que va a sorprender mucho Relacionada con el mundo de las leyendas urbanas Que no te puedo adelantar mucho más, pero que creo que va a sorprender Y en un futuro sí Yo creo que tengo tantas recopiladas Que volveré a la, a la carga parte tardará, la tardará un tiempo, porque antes tengo Otro proyecto entre medias Pero pero pero sí, tengo intención de seguir con ellas Porque me apasionan Alberto Granados, un placer que hayas estado en el Espacio en Blanco Si hay alguien que se si quiera poner en contacto contigo uh -huh. para contarte leyendas para pues mira, hay un, un mail que es tusleyendasurbanas arroba yahoo.es tusleyendasurbanas arroba yahoo.es y ahí nos podemos poner en contacto y si tienen alguna de estas curiosas, pues contármela que estaré deseoso de, de escucharla compañero, Leyendas Urbanas escrito por Alberto Granados, editado por Aguilar sí un libro por, con el que pueden pasar un buen rato, y tener cuidado porque a veces las leyendas se, se convierten convierte en, en realidad. realidad muchas gracias, espero volver a verte en el Espacio en Blanco para creo que, que sí, cosas. un fuerte abrazo Miguel un placer la nueva experiencia de comunicación Espacio en blanco Hace algún tiempo la revista Más Allá publicó un trabajo en el que se aportaban pruebas de experiencias con esos objetos volantes no identificados. Cajas negras, comunicaciones de pilotos y mucho más. En muchas de sus comunicaciones nos han pedido que se la ofreciéramos y hemos elegido esta noche para hacerlo. Ahí van algunos testimonios de esas visitas de los cielos. Eh, existen pruebas de que son más que rumores. Estas son algunas de ellas. Uno de los enigmas más controvertidos de los últimos tiempos es el de los OVNIs. Esos extraños objetos que vienen observándose en todo el mundo desde siempre, pero especialmente desde 1947. Se han contabilizado ya más de 70 millones de avistamientos. En España son miles, y sin duda, el más relevante es el ocurrido el 11 de noviembre de 1979 en Manises, Valencia. Ese día, un vuelo procedente de Mallorca con destino a Canarias, con 109 pasajeros a bordo, se vio obligado a suspender su trayecto. La razón, la proximidad de un ovni que puso en riesgo la seguridad del pasajero Os vamos a ofrecer un documento sensacional sobre este caso, la caja negra de ese avión. Viviremos el avistamiento tal y como en su día lo hizo el piloto de aquel vuelo. Javier Lerdo de Tejada. Su avión, el TAE 297, despegó de Mallorca. Y, pocos minutos después, unas extrañas luces rojas aparecieron frente a él. Este primer corte que vais a oír corresponde al momento en el cual el piloto da parte por primera vez de la extraña observación. El tiempo transcurrido, casi 22 años, ha estropeado el documento sonoro, pero creemos que al ser único, es cuanto menos significativo. Persona, la E-297, dígame. Confiemos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Próximadamente a la misma altura a las 10 de la posición a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora activo, poco después y sensiblemente alterado Lerdo de Tejada alerta a las diferentes torres de control de la proximidad del OVNI del que dijo, tenía el tamaño de un jumbo y estaba a 200 metros de su avión por ello... Y un ferry surruta con en Canarias decidió suspender el vuelo. El ver, el 25, por entre 2, 2, 297, recibido, gracias. Nada, me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? en, si en Afirmativo, lo no tenemos cada vez más cerca tarde puedo ver doss eh, rojas nueve eh, siete no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores también hemos llamado a palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado Hace una de 3.297 incrementado el rate de ascenso ahora ¿no? estoy a través de 2.8.0 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más minutos después de todo aquello, y cuando el piloto del vuelo ya había tomado la decisión de aterrizar en estado de emergencia, le sugieren la posibilidad de consultar al Ministerio de Defensa sobre los hechos. A lo cual, el piloto responde afirmativamente, reiterando lo extraño de los movimientos que efectúa el OVNI. Un OVNI que provocó que por primera y última vez en la historia, se suspendiera un vuelo comercial. ¿Quién quiere que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo activar a 2 mantengo 2 me voy para Valencia, rumbo Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media miga y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora deben estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa, pues ¿sí De acuerdo, ahora mantengo cero no me voy al borde Valencia recibido nosotros hemos puesto el primario a ver si localizamos algún tráfico y no nos sale nada eh, notifique mientras sea posible la posición del tráfico de acuerdo manteniendo el monoso de cero el tráfico se establece atravesar nuestra altura casi costo 80 del nivel está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Valencia fueron muchos los trabajadores que vieron a los ovnis en las proximidades de la pista del aeropuerto minutos después de aquello un caza de ejército del aire despegó para tratar de identificar el ovni estuvo durante más de una hora persiguiéndolo Entonces, cuando el ejército abrió una investigación oficial y un diputado, Enrique Mújica, formuló al gobierno una interpelación parlamentaria pidiendo respuestas sobre la naturaleza de aquel artefacto. Han pasado más de dos décadas y aún hoy sigue sin haber una respuesta oficial. Antes, os hemos ofrecido numerosas grabaciones psicofónicas. Vamos ahora a oír una más. Esta vez relacionada con el mundo de los ovnis. La obtuvo el investigador Manuel Carvallal en el transcurso de una regresión hipnótica a un joven que había sido supuestamente abducido. Un hipnólogo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido durante la observación. En un momento determinado, el hipnólogo dice, cuando diga la palabra laco, recordarás. Luego se produce un silencio antes de que el testigo, en trance, vuelva a hablar. En ese instante se escucha un poderoso larido que los presentes no escucharon, pero que la grabación sí recogió. Vamos a escucharlo. Hasta que yo, yo pronuncie la palabra LACO, cuando yo pronuncie la palabra LACO, Tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad. Y terminamos. Cuatro horas de misterio concluyen aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Fue un placer compartirlas con todos. Ojalá las hayan disfrutado y nosotros por ahora nos vamos. Volveremos el año que viene, en seis días hasta entonces les deseamos que disfruten de estos días que tengan una buena semana que recuerden que es el día de todos los, de los santos inocentes por si acaso les hacen bromas y que no olviden nuestra cita y hasta las 4 les dejamos con un poquito de nuestra mejor música cuídense, nos vemos, feliz navidad